Bueno, pues si quieres escuchar al Tata, si quieres opinar sobre la jornada, sea lo que sea lo que quieres hablar, sea cual sea tu equipo, este es nuestro hashtag, como siempre, almohadilla, el chiringuito de nitro, ahí nos dejas tu comentario, tu opinión, lo que no quieras decir, con quién te quieras meter, Ahora, pero ya hay que pasar, eh, no pasa nada, eh, con amor. ¿Contigo también se pueden, no? Sí, conmigo se meten, pero no los voy a leer, y contigo también, yo sé, pero los tuyos sí los voy a leer. Bueno, este es nuestro hashtag, almohadilla, el chiringuito de nitro, lo que te apetezca. Muy bien, Pues saludamos ya, además de Álvaro, gracias Borja, Jorge Alessandro, Rafa Guerrero, Frederick Hermel, Joaquín Ramos Marcos, Carlos Fité, Alfredo Duro y José Damián González. Vive deportivamente, vive, te lo aconseja un amigo, vive deportivamente, porque contamos contigo. Contamos contigo, Miguel. Contamos contigo, Manuel. Contigo, contamos, contamos, contamos contigo. Con ella también. Contamos no, pues, bueno, contigo, eh. con ah. Pepe. Ahorita viene Ignacio Tejada, que está por ahí sentado ya. Eh, Viendo todos los detalles sobre la jornada. A ver, la polémica, fuera de juego, todo. Bueno, eh, Messi. El tema es: mucha gente ya por, por Twitter. Ya ha vuelto Messi. Aquellos que le criticabais, ¿qué decís ahora? Eh, Hermel, ¿ha vuelto Messi? Ha vuelto a fallar, buenas noches. buenas noches, ha vuelto a fallar goles increíbles, dos mano a mano contra Gorke y Raizos. no, Messi no está bien, yo creo que el Barça es una, es una bestia herida, pero que todavía puede dar sustos, ¿no? Que no quiere morir, no quiere morir, he visto algo de orgullo de los futbolistas en la segunda parte, después de la pañolada, que eso también me ha recordado aquellos tiempos de Gaspar, eh, hay todavía algo de orgullo pero el Barça no está no, no está no está Damián y Messi sí, muy buenas y sí, buenas noches pero bueno es que ya eh, la temporada de Messi ya ha terminado y ha terminado para mí con un suspenso absoluto suspenso no por rendimiento que también sino sobre todo por la actitud absolutamente pasiva pasota y como dije la semana pasada y lo reitero eh, creo que le ha tomado el pelo al barcelonismo en los momentos decisivos porque está pensando en el Mundial lo de hoy un jugador de su talento habrá partidos que meterá dos y tres goles muy bien, pero para mí la temporada de Messi es de suspenso de cero patatero ya ¿fíte? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, suspender a un jugador que estaba a 13 goles del Pichichi y hoy está a solo dos, después de haberse ido dos meses sin jugar, un jugador que eh, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Y yo dije aquí, te acordarás, que había el debate, Marcelo una cierta gente, quería vender a Messi, dijisteis que exagerados, se ha ido aumentando, ese debate sigue palpable y hay gente que todavía lo mantiene, pero es cierto que hoy el Camp Nou, la poca gente que ha habido, ha aplaudido a Messi y ha dicho... Queremos que el proyecto del año que viene siga liderando Cierto. Leo Messi, que es el mejor jugador del de mundo. Amanece es, es, manera de festivo en Cataluña, en más comunidades. ¿eh? Y 57.000 personas había en el campo. Y mucho guiri. Y yo creo que 50.000 guiris, ¿eh? Sí, sí. 50.000 guiris. Con perdón, ¿eh? Pero guiris. No, no, guiris. muchos guiris. muchos frachutes, ¿no? Seguramente sí. sí. no, no. Ya ha pasado sea, las turista, fiestas. Turistas. mucho Turistas. De turis ¿Turista? turista. ¿Turista? turista. Mucho Hermel. mucho Hermel. Bueno, Hermel no. Pero... Pero Hermel, Hermel no. No, no. Hermel porque Hermel ya es más español que Hermel. Decir que la temporada de Messi es un fracaso o se ha reído me parece... Bueno... No, nah. pero hombre, lo que pasa eh, que Fantasía, que es un, sí. un, un deseo más la de realidad. La temporada pasada, en el momento decisivo, no estuvo porque estaba lesionado, luego recuperaciones y en partidos importantes no ha estado. Sí, si juegue bien el partido de hoy... Vale, eh, vale. Bien, eh, bien, se cuenta con ello vale. Pero había que jugar bien la final de la Copa del Rey O por lo menos sensación de que estaba De tensión en el partido Tensión en el entrenamiento previo Que es cuando aparecía bostezando en 15 minutos de grabación la para Champions cámaras. con el Atlético Messi, Mira, ha, habido, Messi... ha habido signos evidentes de que Messi estaba fuera Pero Messi Y no no hay se... que recuperarle, claro Cualquier aficionado del Barça dirá, oye, yo no quiero venderle Es que él al 70% es mejor que cualquiera Messi es que, no, claro. es el, no es el problema Pero, No es la enfermedad, es pues... el síntoma De que hay una enfermedad El, que Messi no esté Mira, bien es el síntoma pero, de que en Barcelona hay un problema. Pero habría que saber cuál es la enfermedad, esto, entre comillas, correcto, la pero, enfermedad, por, por eso digo, no hay que matar a, a Messi eh, en el sentido futbolístico porque sea la enfermedad, no es el enfermo. El enfermo es el Barça y el síntoma es la pasividad de Messi pero, y su acción en el campo. Por lo tanto, vamos a hablar con él. Yo recomiendo... O sea, Ahora ah, habla de pasividad. El Tata ha dicho hoy, Messi ha contestado con goles. ¿Por qué no, no, pero, pero no le gusta hablar? Dice, pero a mí me gustaría mucho que hablase. Como, como que se está guardando muchas cosas que al Tata le gustaría que Messi contestara tantas críticas, ¿no? Eh, Jorge. Bueno, yo lo titularía de... Messi intentó y salió con, con todo para demostrar que, que tenía que resurgir. Y hoy ha resucitado Messi. Ha, ¿Ah? estado, ha resucitado. Ha resucitado porque creo que él iba buscando el perdón de la culpabilidad de los fracasos deportivos del Barça. Y Messi... Hoy ha demostrado que quiere liderar el próximo partido. ¿Por qué proyecto? hoy sí y el miércoles no? ¿Por porque no pudo. No pudo. Estaba mal, jugó mal, francamente mal. No, jugó no, francamente mal y hoy no. salió a demostrar que podía. Hoy, hoy ha, ha, ha, ha son, estado no, no. brillante. Y está jugando, perdón, y ha jugado contra el cuarto equipo de la liga. Porque eh, lo que tenemos que valorar también sí, sí. es que cómo jugó la Leti de Bilbao hoy. Con un pressing, con una, pero, pero, una pues, dificultad ya, tremenda. Pero, pero hablamos, de, hablamos de actitud en el caso sí. Messi. Sí. Porque la técnica... Del eh, compromiso. Si Messi es el mejor del mundo, el segundo mejor del mundo, sí. la técnica ya la tiene. Esa chispa, esa punta velocidad, no la perderá nunca. Hablamos de una actitud que hoy hemos visto... ¿hablar? Que la ha recuperado. Y que el miércoles no. Entonces, hoy, se, hoy se la ha visto mucho más activo. Yo creo que, que no está bien, está lejos de su mejor sí, nivel, lo sí. que he visto en varios unos contra uno, lo que pasa es que estamos hablando de un jugador que tiene un nivel tan estratosférico que al, al 60% que ha podido estar hoy sigue siendo un super crack. O sea, Pero yo, está lejos de ser el, el, el Leo Messi que a todos nos ha dejado asombrados ¿no? y, que, y que es un nivel que puede alcanzar. Pero es un tema también de, de que hoy por lo menos se le ha visto queriendo participar en el partido. Es que es lo que no veíamos en partidos anteriores. Que estaba como desenganchado pero, el juego, totalmente Pero el Barça no puede prescindir de él. Él tiene que abanderar el proyecto de la actualidad. Hay que no de salir era. de él mismo. ¿Cómo? Exacto. Claro, claro. claro. claro. Álvaro, diga, quiero abanderar ser... el proyecto. Claro, pero, pero... Soy feliz aquí. Pero y sobre todo en el campo. Que es que en el campo, de, al final, al final, sí. el campo es, es la hora de la verdad. Alfredo. Buenas noches. Eh, sacarle hoy a, a Messi a hombros, como le sacaron a hombros hace algunas semanas en partidos que eran eh, partidos menores y que eran de, de, de artificio, como el del Berlaya, es un síntoma de un conformismo muy mediocre, que es evidentemente lo que acompaña es el adjetivo que acompaña a la temporada de Messi, un tipo que no ha, no ha sabido ser en ningún momento ni líder, ni dentro ni fuera del campo. Y luego también es un... Eh, ...adjetivo que acompaña la temporada del Barcelona... ...pero como estamos hablando ahora de Messi... ...hablamos de Pero Messi... Es un ...que por cierto es un, es un libro cerrado... ...para hablar ahora de Messi... Sí. ...para que ahora Messi ocupe la portada... De, ...de algo que tiene que ver... ...con la importancia de nuestro fútbol... ...del que se está jugando ahora... ...que es la liga que se están jugando el Madrid la no y el Atlético... ...y la esa, Champions duro. que se juegan el Madrid, el Atlético y el Bayern... ...y el Chelsea... O sea, meterle, no es esa, a, meterle a Messi Aquí ahí, hablando... y acabo, meterle a Messi ahí, es casi es que obligarnos a ir a, a un anticuario, es que... hay que ir a un, a un anticuario, es un libro cerrado, es que el o sea, ha fracasado. no está Pero, ahora mismo, ver, no Duro. está, en best -seller. o sea, los 50 más vendidos de, de, de, del momento, no está ese libro, el libro de Messi no está en eso, hay que ir a anticuarios ¿de qué estamos hablando? El Si la orquesta desafina, ¿Qué, qué, la orquesta es una Y ya puedes tener a Boncara y con la batuta. Déjate de Boncara. No, no, no, Te estoy exponiendo similes para... No, el... no, no, no, no, no, no no me estás exponiendo ningún símil. Admite la realidad. Pero admite la fracasado. realidad. Este partido es un partido menor. Es un partido menor. No quiere, me hables del cuarto de la liga. Quiere, es un partido menor. Por cierto, es un gol de falta que se come el portero. ...que ha estado espectacular por cierto Gorka... ...y es un gol de falta... ...y el del Bernabeu también... Vio, de no, no, no ...es el un por, rebote y dos penaltis... Pero, no salgamos ...de del qué corazón? estamos hablando... ...de qué estamos hablando... ...eso es Caviar... ...eso es ¿Vale? Trufa Blanca... ...el Caviar lleva un 7... ...y se llama Cristiano Bernabéu... ...ahí está la Trufa Blanca... ...y ahí está el Caviar de la temporada... ...el del Barça el Barça... ...está en otro... ...hay otra piedra angular... La falta del portero, que evidentemente hay que analizarla en toda su dimensión, el Barça se encuentra sin portero en los grandes, en los grandes, las grandes citas. Y sin, y, y sin centrales. Y una planificación defensiva que lo lleva al fracaso. Y es a decir, en de ese básica. momento Jorge, ver, te tienes que echar Estoy al hablando... equipo, vale, tienes que, que echar al equipo Siempre. encima. El liderazgo, el liderazgo de un tipo como Messi no tiene nada que ver con que no esté el portero. Yo en el campo Ahora, bueno, Yo en el campo soy líder. Yo en el campo me dejo sí. todo. Yo sí. en el campo acojono a los de enfrente Pero me cago en la leche pregunto, ¿qué es lo que hace Cristiano? Echar... Muero, no, muero. muero ahí con todo muero ahí con todo sí, y, a partir de, y a partir de ese momento hablamos del portero de los problemas defensivos del Barcelona hablamos que en el no, no, no, no hablamos que en el Barça de repente han desaparecido los extremos que el, que el, que el, que el señor entrenador quiere jugar de una manera que sin embargo algunos no le dejan y la pregunta es uno de los que no le deja el Messi uno de los que no le deja el Messi que quiere meter allí como sea a, a un par de jugadores. O sea, ¿qué está ocurriendo ahí? Pero eso después, lo primero es que Messi en el campo quede libre de toda sospecha y justamente lo que ha conseguido es que todas las sospechas recaigan sobre él porque el otro día se borró. Y no es el primer día de la temporada que Messi se ha borrado. Y ya le pasó al final del año pasado. Que digas, que digas que Messi que tiene que liderar. Cuando el entrenador te dice, no, no, lo que he buscado en el día de la Tampiez en el Calderón es okay, que no, no entramos no, no, ni no, no, no, que el, el, salga, salga. Eh. el entrenador le tapó no, la Tampiez. ¡No, por favor! ¡No, por Vamos a ver. Oye, que después, perdón. Le busco la excusa y que te hayas tragado el chiste. Me parece increíble. ¿De qué hablamos? no Messi. Que te porque es una mentira de Tata. Que Tata, que es buen hombre, intentó proteger a Messi. Intentó tapar las vergüenzas. Porque lo que hizo en el Calderón... ¿Eso es el problema de la O mejor dicho que no hizo, sí, sí, sí. era imposible defender. Venga, Rafa y Joaquín, enseguida, ¿eh? aquí estamos, chiquito, vamos. Sí. Riders Andals patrocina este espacio. Ahí estamos, el chiringuito. Está preguntándole yo a Álvaro. Ah, Joaquín, qué? ¿eso es de que faltan 15 días para qué es? <risa> Y no te ha contestado, ¿no? Bueno, a ver, Joaquín. Joaquín, ah, del tronco. tema Messi. Hostia. Haremos la pregunta enseguida. Sí. No, <risa> no sabemos cuál. <risa> no ha llegado. La pregunta será, ¿ha resucitado Messi? Sí. ¿Tú, Joaquín, qué votarás? Domingo de Resurrección. Exacto. Bueno, digamos que futbolísticamente hoy ha mejorado un poquito lo que estaba haciendo días atrás pero, pero... además hay que decir que el Atlético ha, ha hecho muchas faltas pero ha jugado de una forma muy limpia ah. y no ha hecho grandes faltas para que él se queje ¿no? en cualquier caso a mí me parece que Messi está todavía al 40, 50% de su rendimiento Rafa, para ti para mí tanto como resucitar está en el limbo de los dioses puede resucitar Pero de momento está en ese limbo de los dioses. Si está en el limbo es que está en el purgatorio. Y si está en el purgatorio es que no ha he hecho las cosas bien. Está eh, en el purgatorio. Por seguir joven. con el tema religioso. Escúchame y yo, además yo. te digo, no hay peor mentira que una braza a medias. Se puede maquillar el fracaso general y futbolístico del Barça con que, Messi no estuviera, sí. o con que Messi no estuviera o sí estuviera bien jugando al fútbol. No ha estado bien jugando al fútbol, pero yo no voy a eso. Voy a lo que también prensa catalana, que no es de la caverna, a... Cogido y ha intuido y ha barruntado el Leo Messi, que se ha tocado la nariz Se ha tocado las narices. Y no le permite decir una palabra. No. Ahora parece que Persecución a Messi. Por favor. No, no, no, no, no, al Tata no. Martínez, ¿lo escuchamos? ¿Ya? ¿Lo escuchamos? En un minuto le ponemos, ¿eh? En un minuto. Pero me refiero no, a parece que el, que la palabra el resurrección. El Tata dice: Tengo ganas de que hable no. Messi. ¿Qué quiere decir eso? La palabra resurrección es que estamos hablando de un equipo muerto. Es que el Barça es un equipo muerto. ¿Qué quiere decir el Tata de. Espero que él hable. O me gustaría escucharle. Pues no lo entiendo. Porque ¿Qué él es? no le habla. No, es que no Vengarse de quién. No, contestar no a, quién? ¿A, a quién. A él no le habla. Él debe contestar a su juego. Claro. claro. No, y decir, si quiere seguir en el Barça, se quiere ir. Perfecto. ¿O no? Total. Sí. No, él quiere, Total. Él quiere Pero seguir. Es que... Él quiere seguir, lo ha hecho siempre. Pero vamos a ver, lo qué claro, que tenemos que estar sí, aquí. Quiere seguir con 20 kilos, no con 17. ¿Tú Pero, ¿tú lo que o sea, tenemos que estar ¿no? ¿eh? bien, ¿eh? bien. Con lo que le prometieron. Con lo que le prometieron. Lo que pactó. Correcto. O sea, no es que él ahora diga no, no. Es que. No, no, que pactó en verano. Y le prometieron que sí. Y quiere ganar más que Neymar, que es normal también. Correcto. Y punto, perdóname un segundo. Y punto, yo creo que el debate está claro porque también dice que es él que se toca las mereces no quiere jugar. Y donde yo discrepo es no, no es el equipo que está tan mal, el entrenador no, es tan no, malo no, no, que hace hasta... no, no, no, perdona. Messi puede o sea, jugar bien Messi, 40%, no, no, no, 50%, o sea, pero correr, Dios, corre, para mí si Messi está bien mal, por vale, favor, perdón. ya sabemos lo que tú piensas, yo te estoy diciendo que para mí el problema de Messi es la consecuencia de lo mal que es el Barça y tienes razón Jorge, el Barça no, este sí. año está desastroso, no. que el Barça en el mes de abril casi no esté compitiendo para nada es un fracaso absoluto y Messi es la consecuencia. En otros momentos en el síntoma, Messi salvaba al Barça. Ahí Pero si es el que más goles ha metido, pero, más pero, no puedo otro. Pero marcar tres goles en un partido que acaba 6-0... Tenía no me me el portero año, Zamora. Se se el portero ha, Zamora. Por, por favor, tenemos que buscar el equilibrio. Vamos claro, no, eh, a seguir, es que es porque, como no, agua con sacar el máximo partido de la jornada de Champions ah. con Sporting.es? ¿Vale? Es muy fácil. Solo tienes que registrarte con el código promocional jugones. acuérdate del código, ¿vale? Tres la sexta, Jugones. Que una vez lo has hecho, tendrás hasta 50 euros de bienvenida Pase lo que pase, nunca pierdes Porque si aciertas, te llevas tu dinero a casa Y si vayas, no pasa nada, te lo devuelven Hasta 50, solo en la próxima jornada de Champions ¿vale? Imagina que apuestas 10 euros a que el Atleti Le gana 3-0 al Chelsea Ya sé que es una barbaridad, o puede parecerlo Déjate ¿eh? ¿eh? Si ganas, te llevarás 190 Y si pierdes, no pasa nada, te devuelven tus 10 euros Y si apuestas más, te devuelven hasta un máximo de 50 ¿vale? Además podemos apostar desde el móvil la tablet, o desde cualquier ordenador Entra ya en esportium.es y saca el máximo partido a esta jornada. Recuerda, apuestas sin riesgo hasta 50 euros con el código JUGONES. JUGONES en esportium.es. el primer mensaje. Iréne, Venga, primeros mensajes. Hablando de Leo Messi, ha resucitado o no. Yo te diría que la mayoría no cree que haya resucitado, por lo menos no por este partido. Dicen, por ejemplo, que el Messi de hoy no está ni al 70% del mejor Messi, pero aún así le ha dado la victoria al Barça. Otro, yo creo que el Barça debe buscar al sucesor de Messi, al igual que encontraron a Messi cuando Ronaldinho aún estaba. Pablo opina que el verdadero Messi no hubiera fallado lo que ha fallado hoy. Dicen también que Messi resucitará cuando lo demuestre contra grandes equipos. No se resucita con un gol de falta y fallando ocasiones. También apuntaban muchos mensajes que en cuanto Messi mete un gol es el mejor, el más grande. Dice, ni antes estaba tan muerto, ni ahora es tan bueno. Apuntaba un espectador que el Messi de hoy es una sombra de él mismo. Nada que ver con el jugador imperial de un pasado muy reciente. Y Maxi decía que Messi está jugando despistado, telaría y decide partidos. Este Messi solo está dando un 30% de su capacidad. Y los hay, gente más optimista o que lo ve de diferente manera, dicen, no os engañéis, hoy Messi lo que ha hecho ha sido cerrar bocas hasta final de temporada, juega al 50% y aún así marca. También que un Messi mediocre se sitúa solo dos goles de Cristiano en la lucha por el Pichichi, que sigan así, y el último, dice, Messi hoy ha jugado bien sin tener la efectividad en la definición, dice, pero creó juego y ocasiones de gol hombre, que tape bocas de aquí fin de temporada no por el partido de... no no no no no, no, no, no. se sí, bocas estamos... con títulos con títulos ¿si no va a ¿no? ganar ¿no? ningún título el barça no, respeto por lo que no, no y, y tapar bocas solo ha sido el paso del miércoles metiendo dos coles al madrid por ejemplo o el calderón o el calderón clasificando el barça para semifinales respeto es que, es que respeta, algo, pero haga lo que hagáis este año pero, es pero, un malo pero hay algo importante teníais muchas ganas pero lleváis años esperando que el barça ha fracasado porque se puede decir en mayúsculas como tú quieras Sí, sí, sí. El Barça ha Recuerdo, fracasado, sí, sí. es normal sí, sí, que Messi también está en ese equipo que no, ha, fracasado, no, no, no. Ver, ha fracasado, sin, dónde? sin y sin Si sale campeón no, no, no, del mundo, las... pero las, no, me... no, a ver, a ver, a ver, por no, no, vamos a ver Porque aquí no, yo no entiendo, no entiendo qué dimensionamos y mucho más viniendo del madridismo. Evidentemente. No, no, estamos hablando del fracaso de Messi. Ya hemos dicho por activa y por pasiva, para mí fundamentalmente que el Barça ha fracasado deportivamente, Bien. Y ha fracasado también por culpa de Messi. Por favor, por favor. estás ya Estamos diciendo que Messi ha fracasado, pero no. ¿Sí? Messi, individualmente, tiene la opción de ser campeón del mundo con Argentina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, con eh, la eh, Luis Celeste. Al Kulé le encanta. Para, ah, bueno Vamos a ver. El eh, ¿Sí, eh, no, está festejando. Perdóname, el ídolo del madridismo, Zinedine Zidane, en el mismo año de que fue semifinalista y segundo, se arrastraba por el campo del Madrid, jugando con la camiseta por fuera y no jugó los últimos cinco partidos. ¿Recordáis? ¿Recordáis? Y, y Ese y... Zidane fue el mejor jugador del mundial. No me refiero sea, y... por favor, hombre. Jorge, Jorge. Lando... Y decidió marcharse después. Es su problema. No, no, no, no, no, no, no, se, no. no. se fue. No, no, es su problema. pero, pero México, no, no. no, no, renunciando pero... a Asís kilos, no, no. pero Messi se lleva millones. No, no, pero le decía no para compartir pano, vale. Y se recuerda para el mundial y luego se dio cuenta de que estaba muerto. Se dio cuenta que estaba muerto y dejó el fútbol. Una pregunta, me toca personalmente. ¿Qué fue ¿Qué mundial? ¿Qué mundial? ¿Qué mundial? ¿Qué mundial ¿Qué mundial? 2006 dice Alemania no. y te digo una cosa no déjame y, y, y renunciando se fue se dan, renunciando a 6 millones es que, pero, pero, pero tiene una cosa al culé al culé una frase arculé, arculé, Messi, tú dices que Messi, Messi puede, puede ser el campeón del mundo ¿Cómo? eso al culé le hace feliz no, pero, bueno increíble estamos hablando de Messi no del culé pero no aquí dónde donde aquí todavía no estamos en la televisión Jorge ¿dónde quieres llegar tú? no no si estamos hablando de Messi hablamos de Messi Pero no, el Barça, el Barça ha fracasado. Punto y Messi y final. también en el Barça esta temporada. El Barça ha fracasado, punto y final. Y Messi con una también. defensa en cuarentena. Sí. Y, el, y con un Messi que no estuvo a nivel. Bien, ¿sabes? ahora Messi, ¿está acabado o no está acabado? Messi no está acabado. ¿Lo hemos dicho ¿Lo eso. No hemos, hemos dicho eso. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día soy, Jorge Dale? ¿Qué ¿Qué día Luis? soy, claro, Por cará, favor, cará, me, cará, me, cará. ¿me recuerdas qué día soy. Porque de mundiales... Recuérdame el día. Ya veo vale, bueno. que de mundiales... No. Mejor no me recone nada de, lo de que mundiales que anda que fatal. Una porque de 2006 Francia no, no va el mundial. Hoy es 20 de abril. Sí, ya el lunes no 21. El 20 de abril estamos... Estamos haciendo un balance de lo que ha ocurrido esta temporada. Te dije, y de aquí al fin del mundo... No. Ya no te hablo del mundial. De aquí al fin del mundo... Ya veremos... ¡Ya veremos! ¿A mí qué me estás contando de mañana? Si no sé de aquí a, a, a mi casa lo que me puede ocurrir. Messi, no? ya veremos el Mundial. Si es campeón del mundo ¿eh? y se sale con Argentina, pues alguien supongo que se irá a un juzgado y pondrá una demanda por daños y perjuicios porque el cachondeo no lo admitirá nadie. Porque entonces ¿Qué? habrá dicho la gente, pues ya está, lo que nos temíamos... Se ha estado reservando toda pero, la temporada pero, Alfredo, con el fisio eso, de Argentina Alfredo, aquí. ¿Cómo se hace eso? O sea, pero esto es hipótesis. No, ¿cómo se sale, sale al campo y, y tiene el al señor enseñar al a hablar de salgo. Un autopio, las... una hipótesis en el Mundial. Pues ya hablaremos de no del no Mundial. Así, que, que no va así. Es a, ver, a ver, a ver, yo, hablado yo he hablado con él. No, un proteccionismo que no se sostiene en torno a él. Yo he hablado vez. con gente del entorno de Messi que no me sabe explicar lo que pasa. Si tú lo sabes explicar, yo solo transmito a ellos. No, yo te fite. estoy diciendo, lo que no entiendo es la gente que dice que no, se no, está reservando un tú, mundial. No, pues que no, eso no eh, se puede no, hacer, que lo diga un futbolista, fite, ¿qué fite, hace? Sale a medio no, gas, fite, es peor. ¿Ustedes la respuesta? Es peor. No, no, yo no te, es que no te estoy diciendo que le pasa, okay. te estoy diciendo. Dímelo, hay gente díoslo, que dice, Messi se está preparando llamamos... para el Mundial, lo está diciendo gente como Hermel o Rafa bueno, Frodo. No, no, no, y en Barcelona, Barcelona. No, no, no, en Barcelona, hay, en Barcelona, ver, en Barcelona ver, no, no mientas, no mientas. Que yo te, no mientas, que yo leí yo en el Mundo Deportivo, hombre, dice eso. Él "Le el Mundo Deportivo. Falta la actitud. Falta de compromiso. Falta actitud." Pero nadie está diciendo que, pero que nadie está diciendo nada. Escúchame, dice. Correcto. Correcto. Fite, fite. tú. Fite. Falta de actitud. Lo he leído yo en Barcelona. Pero, falta pero... de. Déjame acabar. Pero no estamos de... de... ¿Me dejas acabar? A ver, a ver, Damián, lo que hemos leído. Falta en de actitud, falta de igual. compromiso. Aquí, aquí, aquí, no hablamos falta de lo de que dicen en, Barcelona. en Barcelona. A ver, no, los que, lo que están aquí. Aquí, aquí, aquí, Mundial Lo de Eso Barcelona, está... me da igual. No, no, digo, lo que dicen es. En Barcelona, en París o en Múnich. Decimos lo que pasa. Yo creo que queremos lo que pasa o expliquemos lo que pasa. la realidad es que. Si no lo sabemos. Yo te digo, la realidad es que. Con las restos duras de lo que quieras. Pero yo estoy. Que hablando con el entorno de Messi. ...no saben qué le pasa... Correcto. ...gente del entorno de Messi... ...no sabe qué le pasa... ...vale, no sabe qué le pasa... ...pero que está preparándose para el Mundial... ...no hay ninguna duda... ¿eh? ¿Eh? ...que ha planificado la temporada cara al Mundial... ...no hay ninguna duda... ...que hay un preparador físico que está durmiendo... ...argentino... ...de la Federación Argentina... Claro. ...que duerme en su casa hace dos meses... ...no hay ninguna duda... No, aquí, ...pues que me lo cuenten a mí... Claro. ...que me lo cuenten... ...la noticia la dimos aquí en este programa... ...un preparador físico... ...de Argentina... De la, ...está durmiendo en casa de Messi... Hace dos meses, la preparación No era para la final de Copa No era para la final de Copa, era para el Mundial Y el se lo ha aceptado El Barça sabe que esta temporada está perdida con Messi Ya está, da igual Pero viaja, os lo dije el otro día de jugones El padre de Messi, de Leo Messi Viene a Barcelona esta semana Y habrá reuniones porque Bartomeu quiere hacerse la foto ya Con Messi eh, Mejorando su contrato Quiere que sea el mejor pagado Y se podría, Bartomeu quiere la foto de Messi ...y se pactará incluso una rueda de prensa con Messi... ...diciendo que Salice en Barcelona y quiere continuar... ...eso lo está preparando la directiva del Barça... ...para lavar su imagen... ...vale, para lavar su imagen... La la quiero que la gente quiera saber... ...es si Messi quiere continuar o no... ...y creo que todos queremos escuchar eso... ¿no? ...a mí me explicaban el otro día una cosa... ...que yo no sé realmente el alcance que puede tener... ...en este problema, que es un problema interno muy serio... ...pero a, hay gente muy cercana a, a, a, a, a directiva del Barcelona... Que, ...que te cuentan... ...porque además esto en Barcelona creo que se ha contado también mucho... Todas las semanas recibe eh, un recordatorio del Paris Saint-Germain. Todas las semanas. Hay un momento en que ya gente del club, gente del Barça, empieza ya a estar un poquito hasta las narices, porque yo estaría también hasta las narices. Incluso en el supuesto que fuera alguien, bueno, con la, con la, con la, con la mentalidad de estar ahí abierto a negociar el Paris Saint-Germain. Porque queda mal, porque daña mucho mi imagen. Entonces, eh, A fuerza de que eh, en el entorno de Messi o que el propio jugador nadie salga a parar eso, que nadie salga a parar eso, claro, solamente caben dos interpretaciones, o eso lo está utilizando hasta, hasta, hasta el máximo para llevarle a, al, al Barcelona en la renovación al límite elemento Neymar que sigue por ahí girando sí, es, el elemento Neymar que sigue girando es mucho más sencillo o en Leo realidad es claro que, no, que, que no tiene ninguna intención de ponérselo fácil al Barcelona y que, que si no, no se es va, ponérselo se fácil ni difícil porque está pactado porque Messi con Sandro Rosell y Jorge Messi pactaron unas cosas y lo único que dice Jorge Messi y, y su jugador es esto punto no hay nada más que hablar punto uno se quiere quedar no hay ninguna duda punto dos lo demostró besándose el escudo en el oh, Bernabéu oh, oh, oh. en el Bernabéu Y no hay ningún problema en eso, lo, la única cosa es, además, que la Junta Directiva ahora quiere un limpia, una limpieza de, de imagen no, y, lo, lo de la, y lo va a hacer, pagarle lo que le prometieron, no es que Messi ahora diga, no, no, lo que le prometieron, y ya está, y hablar que con le él y decirle... Eh, nos hemos equivocado, porque este año nos hemos equivocado, en el proyecto ha sido un fracaso absoluto, pues el año que viene vas a liderar el proyecto nuevo que va a ser mucho mejor con una renovación eso sí es sencillo, no inventes, inventes no, no, no aportes cosas extrañas, todo eso es un cuento de que te PCC, queda perfecto, te queda rara, muy bonito Messi, se ha dado ganas renovar de llorar pero, pero la realidad es que ni se ha renovado, ni se, a se ha firmado ¿cómo ni a de... a ver, ¿Cómo se han sentado de forma y que hoy por hoy ves a en un gran partido que se borra es lo llamativo del caso es que la oferta fue una Y Bartomeu, viendo cómo está la situación, me dice tranquilo: Te doy lo que me pidas para salvar el cuello. Pero, Cuidado, pero... o sea, que, que es verdad también. O sea, Bartomeo lo va a renovar, pero no por el interés del Barça. Por su interés particular. Y también del Barça. Foto? Y también del Barça, que bueno, sí si tiene que renovar. Hasta por favor. El, no, no, renovar. ¿Y no, no, no renovamos. Hasta el 2018 tiene contrato. Tiene contrato, largo No, no que no. Si a ti viene el directivo de las T3 Media y te dice, mira, yo te voy a pagar este contrato, etcétera. Y tú dices, pero si tengo contrato, no, te lo dice. Y al cabo de dos meses. Yo Creo que no mejoras. No, vale, y al cabo de dos meses le dirás, oye, y eso lo me dijiste. No, no. Porque es que se lo dijeron. No, pero no, porque aquí arriba no ha demitió nadie, que yo sepa. Vale, al otro lado sí que dimitió a alguien, por eso ha provocado esa situación de intrinidad, de miedo, de miedo a los pitos. Miro sí, no los pañuelos, la realidad es esa, pero que le renuevan o le van a mejorar el contrato, ¿por qué? Porque sigue hasta el 2018, ni, ni, ni sube, no. la cláusula es de 250 millones, porque, pero ha cambiado Y hasta el 2018... está Neymar ha cambiado un poquito, antes no estaba Neymar, como ahora no está Neymar tienen que mejorarlo, es normal. si poquito, es el mejor jugador del mundo, no, tiene que ser el lo que más con un... ah, la Yo no conté, conté aquí con el fichaje de Neymar y dije que ganaba 20 kilos por temporada y 18 kilos por temporada y dije, hay jugadores muy <coughs> mosqueados en el vestuario. Y, ni esta, y Messi <coughs> eran los siguientes. Efectivamente. Inés y en este Messi. No, lo han hecho porque el vestuario estaba incendiado. Es normal. Incendiado. Lo dijo Cruyff el otro día. ¿Verdad que es normal? ¿Tú entenderías que, que, me que fuera el a Messi? cristiano no fue el que más no. cobra? ¿A que no lo entenderías? No, pero yo lo que quiero... es pues lo mismo pasa en el Yo barco, creo que está bien que a Messi hay que pagarle lo que merece. Claro. Pero hay que preguntarse o preguntarle qué ha pasado esta temporada. Sí. Es decir, creo que uno tiene que cobrar por lo que hace, cobrar por trabajar y trabajar con intensidad. Luego tienes peor suerte o mejor suerte, el balón entra o no entra. Pero la actitud de Messi es para preguntarse muchas cosas. ¿El tema de fondo? Lo ha hecho como reivindicación, como diciendo, oye, yo con esto no trabajo. ¿Se ha preparado solo para Argentina? Sí, no, no. ¿Ya ha pasado del Barça? Hombre, hombre, no, porque, sí, preguntémonos hombre, cosas, hombre, pero claro. lo de Messi no es una actitud normal, ¿eh? Absolutamente. Es el mejor. Es que... Pero el mejor lo sí. tiene que ser también en trabajo y en intensidad. Y no es ahora es. lo de contestarte, porque te estoy lo me parece fundamental lo que la explicación y es muy buena tu pregunta, pero yo te voy a responder. Evidentemente, de la misma manera que un jugador solo, en solitario, es incapaz de conseguir obras monumentales pero, como hemos debatido en este plató, pero, cuando se le dio a Messi su valor en consonancia a todo lo que tenía alrededor evidentemente ahora se provoca si estamos hablando de fracaso global del Barça se da que el equipo está en generalmente en baja forma y él en consonancia los títulos no llegan es que claro que es la pescadilla que se come muere no, de la cola claro, no, Messi no anda el fracaso es de Messi el fracaso pero... del equipo es parte de Messi yo creo ¿Y, que... y por qué lo quieres tapar? No. Yo creo que, eh, que el Portugal error... va a ser campeón del mundo hombre con el ese criterio error. que Portugal es campeón del mundo con ese esquema eh, es que lo mismo que en este caso y hablo un poco yo creo que la afición del Barça el error se le perdona al futbolista y casi todas las aficiones perdonan el error lo que no perdonan es la falta de actitud y yo creo que es lo que lo que ha extrañado en Messi porque yo nunca he visto a, a este Messi tan tan apático, ¿Pero? por así decirlo de una manera ¿Pero? yo pensé al principio, y lo comenté aquí el otro día, estuvimos hablando, que yo pensé que era un tema físico al principio, hasta que fuera cogiendo ritmo después de la lesión, pero es que hemos visto que ha ido a menos, o sea, incluso ahí, ahí paseándose por el campo, cuando Messi era un tío que defendía como el que más antes ¿eh? cuidado ¿Eh? Es que la involución en este sentido ha sido muy clara. Entonces, a, a, a, ¿cómo a un futbolista no le vas a perdonar el error? Por supuesto que sí, el fútbol no, es bien, un deporte eh, de errores bien. claro que sí, pero lo que, no, lo que no perdono, y yo por lo menos es lo que exijo a los jugadores que defienden la camiseta del Madrid, sí, que son sí, los que a mí me interesan, de defiendo acuerdo. que su actitud sea la máxima. Luego se podrá fallar, se bien, podrá acertar, pero hay, forma, hay, hay pero subidas de rendimiento, no, bajas de rendimiento, pero, pero eso dentro, es innegociable. Va, innegociable sí, yo creo. Eso es que estás definiendo... Va en consonancia con el estilo. Messi no es un jugador que se prodigue en ese tipo de gestos. Sí lo hacía antes. Bueno, no, lo, lo, pudo antes hacer, lo pudo hacer. Antes presionaba Pero su baja demás. forma, su baja forma realmente se demuestra no jugando bien. Y aquí nadie está diciendo que Messi está jugando bien o ha sido excelsa. No, su, Jorge, lo que sí estamos reivindicando Jorge. es que Messi Jorge. tiene la posibilidad Jorge. de liderar el próximo proyecto pero, en debe, el Barça. Y, y aparte lo debe hacer. Jorge, yo hacía pero, y un... hablar, y Jorge. hablar de la huida... Que Messi no sea renovado, estamos hablando de un cambio estructural deportivamente. Y el Barça no tiene cimientos, ni ideas, ni ideas para hacer un proyecto o intentar hacer un proyecto sin Messi. ¿Ok? El Satan sigue sí escuchamos. Antes un consejo de uno de nuestros patrocinadores. Tu colesterol les preocupa. Luis tenía el colesterol alto y no se cuidaba lo suficiente. Tenía 220, no pensaba que fuera tanto. Tenías que bajarlo sí o sí. Tener el colesterol por encima de 200 es una causa de riesgo en el desarrollo de enfermedades del corazón. Le recomendé Danacol. Y se lo compré. Añadir Danacol a la dieta cada día reduce el colesterol hasta un 10% adicional. Danacol funciona. Venga, ahí está el tratamiento hablando de Messi. Porque él tiene una... Una gran ventaja, y la sabe utilizar, eh, es que él no se defiende con, con la boca, se defiende jugando fútbol. Porque si se defendiera con la boca, a lo mejor sería mucho más interesante. ¿no? A mí, por ejemplo, me resultaría mucho más interesante. Como él no habla, lo que tiene que hacer es defenderse jugando dentro de la cancha y como de cada 100 partidos, 99 lo juega bien, las respuestas la da siempre ahí. Y, y me había parecido un poco, por lo que me decían, que lo de esta semana había sido un poco duro y me puse muy feliz. Por el gesto que tiene, sonreír cuando marca Messi. Decía Rafa que... No, que yo para mí tiene un doble fondo también, esta, una doble lectura, porque eh, habla de, de, de que no habla, de que él habla como no habla, habla jugando, pero es que yo creo que no habla con él y él también necesita que hable con él. Yo creo que el propio entrenador... ¿Quién, no... con él? ¿Quién con quién? Messi con su entrenador. Creo que hace muchos meses que no se hablan. Y, y hay un problema grande. Ojo, ¿eh? ¿eh? Yo creo que el, el problema de tratar tiene que no se ¿Quién ha dicho que no se Es que no cruzan palabras. ¿Es que, no es palabra. que ha sacado? Es mal? que no cruzan palabra. ¿Pero eso es una información o...? No, no, eso es la realidad. No es ninguna información. Hace mucho tiempo que no hablan de nada. Absolutamente es exclusiva, de nada. pone exclusiva. No sé si es exclusiva o no. Pero Simplemente Messi y, el tata no Messi y el Tata. No, es que no yo no hablan. sé si se habla. Yo no lo sé si tú lo dices. No yo hablan. no sé si se habla. No por lo único que sé no es hablan. que uno puso al otro. Y hombre, está claro en, en esto que no es para la prensa. Esta es una reflexión total del Tata. Y al Tata hay que darle las gracias por la rueda de prensa. Porque ha sido muy sincero. Yo veo sincero. esa lectura. Tú crees pues, que está hablando vale, de, de que si sí, se no doble sentido, pero, sí, pero que, que con él, con él tampoco. Con él habla. Él tampoco. Oh. Que con él tampoco. Yo ah, no sé, me parece que la interpretación, Rafa, perdona, pero. Me puedes saberlo, pero me resulta muy interesante. A mí sucede varios mucho, A mí lo que me extraña, a mí lo que me extraña y me cuesta entender al Tata, por todo el mundo simple, es que. A sabiendas de que Messi y su padre han puesto al Tata, es complicado Pero para el Tata no es verdad, hablar de Messi. eso. No es, verdad, es complicado eso, eso, hablar eso no es de no un verdad. jugador que está puesto en el, en el no puesto es Tata. O sea, eso, eso, por mucho que lo repitáis, no es verdad. O sea, por mucho que digáis que no, Messi es, que es el que puso al Tata, no es verdad. Y, y entiendo que el Tata tenga que <risa> no, defenderle, es que, no, que coge las formas para explicar no, no, todo. No os hagáis películas. Le ha dado el reverir. curro. El curro esto lo ha dado no, el, el, el, no. la familia Messi. Es verdad. A ver, a ver, a ver, a, ver que, a ver, hay una, es que una no, no Un entrenador, incluso por imagen, no puede matar a un futbolista suyo. Sí algunos, no. sí, algunos lo hacen. ¿eh? Ah, pero tampoco y, el... y luego ¿tampum? también te digo que el Tata le tiene unas ganas a la ya. prensa que flipas. Sí, pero... Entonces cualquier excusa es buena para decir, mira, uff, si hablase, ¿El tata lo os diría que... Tenemos lo de la prensa que dice. También es muy difícil ser periodista, también dice. Eh... No, pero el Tata, el tata puede no. decir eso. Es lógico que no mate. Es lógico que no mate. Yo eso lo, esa interpretación la dejo para, para Rafa, que será más listo que yo. Yo no lo he pillado por ningún lado. Pero bueno, el Tata es lógico no, que, no mate no, no, a Messi, no que no mate a Messi. Cuidado, pero, que no, cuidado, pero nosotros estamos para decir: el Tata dice, es que me habla me en me el campo. Me. Es que este año el señor Messi no, hablamos, labores, el no ha hablado en los momentos del de campo. Y no porque no haya jugado bien como nos está vendiendo Alessandro. Insisto, estamos hablando de actitud. Estamos hablando de pasotismo. Y eso es una realidad que lo han constatado, Normandos y Sajones. Ver, Allí, el tío, Barça cuando tío, tío, pierde, es El Barça cuando pierde en Valladolid es todo el equipo el que nos responde. No fijaros o sea, tenéis la obsesión y queréis matar no, a Messi no, me no parece obsesión. muy bien, porque pero la obsesión recito, es ¿Le teníais porque ganas? ganas. No, ¿Le teníais ganas? No, le teníais, y sí, El, mejor, el le mejor en lo ganas. bueno y no malo. Y como ha tenido la temporada Barça, lo matáis y estáis muy contentos porque vuestros rezos se han hecho realidad un año en el que Messi... Y el Barça no ha estado bien. Lo que te tendría que preocupar es... El Messi... capítulo Barcelona, y, y, e indudablemente el capítulo Messi, no lo que, lo, que, lo que digan aquí o digan en el resto claro. del mundo de Messi, que por cierto, se dice en el resto del mundo lo mismo que se dice en Madrid claro. y en todo el país, claro. salvo algún punto concreto de Cataluña no está, donde, no, donde no, donde no Barça, estamos los demás. Pero que lo estáis por, no, matando, no, que estáis diciendo que Messi... Mira, a partir es, de, a es partir el, de el, lo que es yo le he escuchado a está Pero vamos a ver que, mira... Que, te que da igual, igual, que da igual lo que se diga, que, que, está que, punto ser que la importa, liga, lo que a importa doles, si te, es lo que Messi representa o deja de representar. ¿A ti qué más te da lo que se diga? Si yo llevo escuchando toda mi vida que es el mejor del mundo, es que lo ¿eh? es. y los números es que lo es. no o sea, han dicho que sea el mejor del mundo, pero es, es igual. Pero, pero si gana cuatro balones de oro y, y se, se dice que son ahí, robados y, y que a son malos. A intentemos hacer un debate serio un poco, ¿no? Vale, el que no dice que Messi está fallando y no está a la altura no está viendo ningún partido de fútbol es decir, yo creo que, que seamos eh, serios por favor. Sí, incluso en Barcelona, es decir, hay una preocupación evidente hasta en la directiva del Barça Porque Messi no es Messi, joder, no, no podemos hacer un debate. No despistemos a la gente, porque entonces yo creo que si sí nos van a ir. Eh. Barça, la, gente, Barça, no, no, no, la gente. Lo que quiere, la gente lo que quiere es que le contemos lo que está pasando de verdad y busquemos explicaciones. Pero con un detalle. Si decimos ahora José, que Messi está muy bien porque es Pichichi. No, no, no. no la bromita la ajustas. Entonces os vais eh. a otro programa si queréis y lo contamos en otro lado, eh, porque aquí, aquí la gente pide, pide un poco más. ¿Cuánto Messi pide es? que la gente analice? ¿Qué le pasa a Messi? ¿Y ¿A Messi pasa? Y Messi. No, no, no, a Messi. Tranquilo, dice. Eh, tranquilo. La gente quiere saber qué le pasa a Messi, sobre todo porque Iniesta saben que da la cara en todos los partidos. No es discutible, cánticos de Iniesta, Iniesta hoy, no sí, es Messi. discutible, no perdamos el tiempo. Y a Messi, al que ven hecho polvo, o mal, o regular, o pasota, o nervioso, o preocupado, o, o, o con una, un estado físico regular, pues la gente hoy, los cánticos a Messi... Venga, chaval, que te necesitamos Que te queremos claro. Venga, levanta, que oh, estás claro. muerto Levanta, que te queremos Eso le decía el público La duda puede hoy. ser un chantaje Pero vamos a ver, que Messi... ¿Alguien, alguien que vea partidos Puede decir que Messi está muy bien, que era una buena Que es Pichichi va a ser Estamos, por favor, os pido, hagamos un debate más serio Tú, ¿Messi está mal? Sí eh, ¿Tenía vómitos? ¿Y los médicos hicieron un estudio a ver qué le pasaba? Sí, sí. Cuando decía que no pasa nada, sí pasaba Dice que no es grave, que no saben qué es. Se investigó, se trató. Vale, ¿qué le pasa a Messi ahora? ¿Está chantajeando? Muchos compañeros, compañeros del Barça, y no digo nombres muy importantes, están hasta el gorro de la actitud de Messi. Hasta el gorro. Hasta el gorro. Y no digo nombres. Y no digo nombres. Hasta el gorro de Messi. No digamos que Messi está muy bien porque engañamos a la gente y perdemos la mínima credibilidad que nos queda a algunos, ¿no? Vale, intentemos hablar de que si Messi, ¿qué le pasa a Messi? ¿Lo sabemos? No. Hablar con el entorno otro de lo he dicho, están preocupados y no saben exactamente qué le pasa. Que Argentina es prioritario, sí, pero hay algo más que no saben. En su entorno, no lo saben y están preocupados. No vendamos aquí que no pasa nada, tú. No, sí pasa con Messi. ¿Y Messi quiere seguir o no quiere seguir? Que lo diga. ¿La fuerza del Parque Saint Germain le ha vuelto loco? Que lo diga. ¿Que, que, que, que él quería que ficharan a Güero y no a Neymar? Que lo diga. ¿Se cabreó en verano porque vino Neymar? Que lo diga. ¿Que quería Agüero a su amigo Agüero? Sí, que lo diga. Pero hablemos, claro, tú. Hablemos de la realidad del problema de Messi. Y no andemos... No, pichichi. bueno vale, vale, vale. Joder, si el mejor del mundo no mete goles, ahora no estando mal. No, pero no. Hoy no es el partido, ¿eh? El partido es la final, es la Champions, claro. es, es, es la final de la Copa del Rey. Y Messi ahí no ha estado, tú. No ha estado. ¿eh? Pues hablemos de qué pasa, Messi. Si no sabemos, cambiamos el tema y ya está, tú. Yo hacía tiempo que no veía a un futbolista, ni de renombre, ni crack. Ni de mediana, ni de, de, de, de, de, de, de la clase media, de nada. Correr menos que Messi. Es que no es un problema, insisto, de juego. ¿Cómo vamos a criticar? Es que no es que no haya jugado porque no sepa jugar, por Dios. Es que no ha jugado porque no ha corrido. Es que no corre ese chico. No, no, no sé qué le pasa. Yo, no, no corre. No, no, antes era otra Y además es fallón. Además es fallón. Porque falló dos manos. corría mucho y bien. O sea... Sí, Messi siempre ha corrido mucho y bien. Eso no se puede ocultar. A ver, a de... Porque no se... Mucho no. No, no, mucho se, lo... Lo... no, no vale. se puede maquillar eso. No se, mucho lo... no no se logran esas cosas jugando andando. Todo, todo lo que has dicho tú, Josep to... ¿sabes lo... ¿sabe lo que acentúa todo eso? La falta de liderazgo de, de Messi. La falta de liderazgo sí. en un momento determinado puede, pues puede, puede ayudar a ese ambiente alrededor del jugador, incluso en su vestuario. Si Messi sale a hablar como líder, como referencia de este equipo, Messi ayuda. A todo el ambiente. Messi, que no ha hablado nunca porque no es líder fuera del campo y para ser el mejor del mundo tienes que ser también líder fuera del campo, con eso, con eso lo que está es generando este tipo de dudas. Todo esto que se está diciendo aquí y cuando durante dos meses o algo más Messi ha estado lesionado yo a ti Jorge y a nadie le he escuchado decir que el Barcelona entraba en descomposición futbolística porque el Barcelona estaba arriba el Barcelona le sacaba puntos al Madrid y yo lo que escuchaba era que el Barcelona aún sin Messi, aún sin Messi eh, le estaba sacando los puntos que le estaba sacando al Real Madrid y luego ha llegado Messi y Messi teóricamente se debía haber enganchado a ese Barça ¿y qué ha hecho Messi? A ayudar a que el tren... Descarrile por completo. Entonces, tu historia no se sostiene. Porque es él justamente el que tiene la mayor necesidad de agarrarse a ese tren que iba bien y que luego, sin embargo, fíjate en donde ha acabado. A ver, Juan fe, vamos a ver, tenemos la pregunta es, ¿ha resucitado Messi? Es que no, el 86%. Es y topic en España, el chiquito Messi no. A ver, Juanfe, vamos con el primera, primera de las polémicas. El bueno, penalti es... de Mascherano a Duriz si lo hay o no lo hay. Eh, Joaquín y Rafa para allá también, ¿vale? A ver si es una penalti. Venga, lo vemos. Vamos a ver esa jugada porque se quejaba Duriz muchísimo de este supuesto empujón de, de Mascherano. Vamos a empezar a ver esa jugada en la que es un centro lateral, esa es la jugada y ahí en el área cae a Duriz, como habéis visto, reclamando pues, que hay un empujón. Eh, yo aquí lo que veo es que los dos jugadores están pugnando y que. Y que caen los dos, o sea, cae a Duriz, yo creo que aquí no hay penalti. Y, y además eh, desplaza al jugador y yo para mí es penalti. Rafa, un poco más de ritmo, si podemos, ¿eh? que acabamos las dos. Bien, me tocó. Para mí no hay para mí no hay penalti. Es más, a Duriz eh, busca el contacto perfectamente y no puede desaparecer Macherano. Para mí no hay intención ni empujón es un lance del juego y no hay he visto empujones más claros no de bachelano, esto casi se aproxima más a una pues, carga en legal no, no, he visto no, no, no. en el nivel que está Bacherano es que esto me parece es que hasta un visto empujones empujones hombro con, sí. con hombro es una carga hombre de con hombro hombre si a turismo ¿verdad lo que dice Fité. hombro con hombro Joaquín ¿por qué no, tú dices que es penalti? bueno eh, Fité puede decir lo que quiera yo digo lo que veo ¿pero es hombro lo, con hombro o no? lo que veo en esta imagen ¿hombro con hombro? no no yo no yo veo empujón nada más vale vale Pero con qué mano. Claro. es que no, desplaza. No. desplaza. No, pues con el brazo, ya está. Con el es, bajo. ya está. Es que además Mascherano hace muchos de estos, hombre. Pero, pero estamos hablando de esta jugada, Joaquín, me da igual te estoy que. estoy diciendo pucho, lo que hace, lo que hace un jugador como Marcelano. Pero, pero hablamos de esta jugada, si habláramos de, de, de, de cómo que hace Pinto, pues las para, eso pero hablamos de esta jugada, no de lo bueno, que haga pues normalmente ya, Marcelano. Ya, yo ya, yo esta ya. jugada pero... es hombro con hombro, me da igual que las otras veinte haya sido un sí, Pero esta, que espera, es la que deja, creo deja, que nos interesa, deja, no las otras. No, no, no. Esta es hombro con hombro. No, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Hombro con hombro. ¿Quién habla de hombro con hombro? Yo, yo, sí, sí, Ponme de baja con... en esta otra vez, por favor. Ponérmela, porque si no me la ponéis no puedo explicarlo. Becarios no, ¿eh? Nunca más. No, los becarios que no vengan porque si no, no... no. ahí no te la pones. ¿Cuál quieres tú, lo que está haciendo Lo que está haciendo Masha con el brazo. Carga legal. Clarísima, además. Rafa, es que... ¿Carga legal legal Para mí yo sigo sin... Ver... Yo os no tengo que dar paso Pero ya. Sigo, sigo sin... Sí mismo, pedal, H, ¿eh? Por favor, vamos. Vamos a ver la imagen. Como antes de que haya ningún mínimo contacto si lo hay vamos a ver aquí para mí no hay absolutamente nada es que pone la mano el brazo pone Es que no pero, hay ver, espera, ver, Rafa, una cosa, es por eh, favor, una cosa, Rafa. Una cosa es a ver, Rafa, tienes a Joaquín al lado y no le miras. A ver. Joaquín dice que falta. que mire a Joaquín para pa ver porque... si es penalti o no? Porque Joaquín dice que hay falta y tú que no. Bueno, y es que yo pues no pues ponemos de acuerdo bueno, vosotros no. que estáis ahí. No. Bueno, yo, yo no la veo. Y que, y que son no. los, son, ser? los son los árbitros y son los árbitros sí, sí. Parece que entre vosotros no os miráis. A ver, dos árbitros diciendo lo contrario. a mí no me parece suficiente. A mí no me parece suficiente. Como para que sea penalti. Díselo a Joaquín. A ver, ¿qué Oye, dice? no se hablan como Tata y Messi, Rafa. <risa> Pero ¿por qué se lo tengo que decir yo, Joaquín? Pues se hablan como perro y gato. Vamos a ver, a ver. A ver. Primero porque Pero, hay dos árbitros, porque... a ver. Un Joaquín. árbitro y un asistente. Porque si Joaquín dice que lo ve y tú no lo ves, hablad entre vosotros y qué está pasando. Si la gente querrá ver a dos árbitros, eh, contrastar las opiniones sobre esta acción. De no así. Sea... a partir de ahora sabemos de qué va este negocio, ¿no? Badu hizo una velocidad y Macherán está como clavado, por ya tanto está. no puede haber hombro con hombro. Yo no veo la intención por está ninguna parte. Está medio clavado, de empujón, pide que, cuando, que Duri, de cuando conecta la pelota no está ni bien. ¿eh? La, para la pelota empate. pasó por arriba. Pero bueno. ¿Cómo puedes decir que está medio parado, Alfredo, por está, favor? No, en, en, <risa> en, en, en relación a la carrera de Duritz, están sí los dos está, es en movimiento, movimiento. ¿Y, la, a ver. Si ¿Y la pelota dónde está? No está yo para, yo no lo que no entiendo muy bien, Joaquín está diciendo que hay que ver la imagen. Vale, estamos viendo la imagen. ¿Y la pelota, ¿dónde estás hablando de desplazamiento. Algo que no existe en la jugada. Yo no hablo, perdón, he no. utilizado yo la palabra de No, Sí, sí, todo. Empujón, no, no, no, no has dicho, no, no, no. Ha dicho empujar. Yo, lo que hace, lo que hace, vale, lo que pues hace, ¿no? Joaquín, pero hace, que Tú no que lo ves, que, yo no, sí. No lo veo. Ya está, pues yo es sí. Es complicado de ver un empujón está, pues es sí. en esta jugada. Pues es, sí. no, no, sí. es complicado. No, no. Es complicado. No. Es complicado de ver. complicado, no. O sea, es complicado. Yo sé que un señor se va al suelo por algo. Sí, no, perdona que es que porque Los es... jugadores es que... de fútbol se van al suelo no, no, no, siempre Porque no, no, no, es verdad esta que jugada y... No, es verdad. Es verdad. esta jugada dura y se tira No, no, se tira, que, no que, la... que se tira Es que están pugnando los dos, se tocan y se cae al suelo se... Ah, los dos se tocan Y es que esto no puede pitar penalti ¿Cómo puede pitar penalti por esto? Yo sí ¿Dónde está la infracción? ¿Dónde Yo te digo que hay empujón, ya está Bueno, pues yo no lo veo por ningún lado Vale, pues si tú no lo ves Es que no se ve Una Cuidado, una jugada muy importante en el partido Sí, sí, muy importante Porque es muy importante. Si tú no la ves, si no la ves pues eh... no es que, me, explícame dónde está el empujón. ¿Dónde hay un desplazamiento para que un jugador caiga en el gesto en, la, en el eh, con un balón que le va a 3 metros por encima de la cabeza? En el gesto que hace el jugador del Barcelona y lo hace mucho. Y te sí. digo, el gesto que hace es desplazar ahí. En ese un desplazamiento es un empujón, es coger un brazo sí, y hacer así sí, y empujar sí, para sí, adelante. Sí, sí, sí. Si se va poniendo el codo, están sí, sí. los dos juntos. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, como tú dices. Pero no digas sí, sí, sí, argumenta el ojo aquí. Lamenta, pero no empujo, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que, no, no no. que yo no hace falta que haga esto con los brazos, que yo cargo y ya está. Sí, pues si cargas, no puede ser nunca penalti. Te estoy diciendo que cargo y empujo. Ah, claro, ahora cargo y empujo. Claro, lo que es. Yo estoy hablando de que empuja, que Marcelano lo hace mucho, con mucha frecuencia. Yo no que veo empujo. Que lo haga no significa que no sea. O sea, yo no veo un desplazamiento para que se caiga durísimo no lo veo. Vamos a entender que tenemos un consejo, ¿Cómo? venga, que el pelo hay que cuidarlo siempre, que sí? Que se nos cae. haya ¿Vale preocupación tenemos todo, ya pues, La solución que siempre va bien, eh, para tenerlo sano, bien, eh, super 6 Definitive, un complemento que contribuye gracias a la biotina, el zinc o el extracto de Serenoa Repens, al mejor mantenimiento del cabello en condiciones normales y a su pigmentación gracias al cobre, ¿vale? Toma la a día y descubrirás... La diferencia, Vamos. Esto es, estas son las cápsulas. Y os voy a explicar exactamente lo que tenéis que hacer. Podéis escribir VR6 UBR6 en vr 6 definitivecom o, por ejemplo, en las parafarmacias del Corte Inglés. Y además ahora, durante el mes de abril, comprando tres cajas de VR6 como esta, te regalan un envase individual de esta. SpoM, es esfum anticaída, que es una pasada y os lo recomiendo, las dos cositas. VR6 funciona. funciona. Buen consejo, venga Pues hablamos de si hay empujón, no de desplazamiento Rafa, decías tú que no hay, que no hay nada no que no, no, no, que no hay que macharon no hace nada por derribar, por empujar Por lanzar el brazo para tirarle En el momento que siente el contacto, cae Y están los dos en movimiento No es que uno se pare en seco Uno lleva una velocidad más larga que otra, pero el otro también va caminando. Para mí no hay. Es un lance de juego, no hay. ¿Qué empujón. te pasa Jorge, Alessandro? No, que me agarró el empujón de bacherano, casi, casi me hizo penal, dime, ¿qué no que le has dado una la Irene le ha dado. No, que le fui a levantar. Es que no venena... Le fui a levantar una cosa y no, casi me, me electrocuta. A saber a lo que te levantaba. Me electrocuta. ¿Y te ha dado, sí, te da un ataque de Sí, me dado un de sí, sí, Me un tembleque. Sí, sí, normal. <risas> Corto circuito, Normal, lo que vamos que si sí es genial ¿eh, o no. No, no, no. Venga, eh, seguimos eh Juanfe, venga. Vamos a ver otra jugada de Josep porque también tiene muchísima trascendencia, es el momento en el que el Atlético el Atlético de va ganando eh, 0-1 al Barcelona y hay un gol anulado a, a Susaeta Saeta. Vemos la jugada porque eh, se quejaron los jugadores del de Atlético de Bilbao de que aquí, el jugador del, del Atlético, ahí, cuando toca el compañero, puede estar habilitado por Mascherano. Claro, le da un pase casi. Ahí. Bueno, realmente se tiene que medir la jugada cuando toca el jugador del, del mm. Atlético de Bilbao, que es en ese momento si está el jugador del, del Atleti en posición correcta o no. Desde luego es muy dudoso. Yo no sé no. hasta qué gol. No, Porque ahí, gol fijaros, legal. quizá Go el hombro legal. de Mascherano... <risa> fuera de juego, hombre. Y Mascherano le está pasando la pelota. <risa> juego, pasando la pelota. <risa> no, no Anula es... el fuera de juego. No, hombre, a ver, no, no, no, lo no, vais no, ahí no, con Nuestro, nuestro arquitecto Exacto, para que determine. Te el, de juego, juego. el fuera de juego se produce cuando ah. recibe el centro del compañero. Pues eso pues eso y para mí, por poquito, pero está en fuera de juego. Está fuera de juego, por poco. Yo solo me creo a Nacho. Yo tengo mis dudas, Nacho. Yo me juego a eh, mí que no me enseñen bien. que cuento, dices, lo... 15 centímetros. Yo veo y creo. 15 centímetros a no están fuera de juego. No, no, no yo me jugaría. Mí, no? me jugaría si me... Yo como con Sportune o sea, yo me jugaría que no. A, a ver, Nacho, vamos a ver. Eh, bueno, esto es, he de decir que este tipo de tomas engañan mucho, las que cuando hay muchos jugadores de espalda, engañan muchísimo sí. Es lo primero que tengo que decir, lo único... A mí me, vale. me pareció no a goles No desvistas. Sí, pistas, no Sí, Ya es una pista, eso? Claro. Claro. <risa> <risa> bien, el, el, como veis el corte del césped, el plano es bastante, está bastante bien porque está bastante a ras Pero sí es verdad que cuando hay jugadores, como digo, aquí, que es la zona, la zona de analizar Cuando hay jugadores muchos jugadores de espalda, engaña bastante eh, si vemos el corte del césped las líneas nos salen aquí, el centro de la perspectiva nos queda por aquí, por la grada bien, eh, lo siguiente va a ser coger a Susaeta, perdón, a, Adri a Adriano creo que es, es Adriano, sí? Maserano, Maserano. Maserano 14, sí, 14 sí. Eh, bien, eh, vemos un pie aquí, así que tenemos la referencia del suelo y cogeremos su hombro la verdad es que esta pierna queda oculta pero si sí es verdad que la tiene bastante recta luego no, no creo que esté demasiado desplazada no, no tiene pinta eh, en cuanto a Susaeta, pues este, esta rodilla de aquí que si la subimos también se alinea con su hombro, sería el punto de referencia. Y bueno, solo quería tirar las líneas. En el caso de Susaeta, pues sería esta línea azul que veis aquí. Y en el caso de Macherano, pues sería esta otra línea roja. Es fuera de juego, en principio, la verdad. Pero si medimos, pues... Es por 17 centímetros, oh, muy poco, tío. la verdad no, no, O no, sea, si tiene hombre. que seguir la jugada Teoría claro. Rafa Guerrero sí. y teoría Rafa Guerrero Bien dicho, eso, no. eso, ¿cómo? O sea, si no, no si no en Si está en ámbar, no te pueden llevar a la cárcel Por sacárselo, está en ámbar Es que no está en ámbar, es que está igual de rojo no, que tu camisa Está igual de rojo que tu camisa Si es que lo tuyo es justificar todo lo que te interese A una litra acierta 17 centímetros A una litra 17 centímetros Y inventas una teoría Eso Para decir que el final se te a hacer una o sea, Pero se está... el debate acaba. No, no, no, no, no, Alfre no. es que, dice que en el campo duda que porque centímetros. no hay que pintar 18 sí. centímetros Alfre dice que no hay que no pintar es, la, es, la duda hubiera sido no, si no, no levanta el banderín la Pero no vez que ha levantado no tiene duda la, de ningún tipo en los tiempos de Guardiola 17, un, un forejo mínimo ¿Te acuerdas lo que dijo Guardiola que? que... Dijo que los fútbol son detalles. Sí, si en lugar de ser 17 sí, sí. centímetros detalles, y el asistente vale. no lo ve y no lo pita, vale. esos son detalles. Eso es lo que dijo Guardiola. Otra cosa es que, como siempre, interpretar eh, lo que es la gana. El fútbol son detalles. Malo, ¿eh? Y si no ese es un jugada. detalle. Por 17 centímetros, el si no levanta. Metros, eso escucha al profesional, escucha detalles. al profesional. ¿Sí? Yo en esta jugada, si no levanta, también lo entiendo. Ya, pero esto es no, es que no estamos y hablando de eso. Vale. es que pues a ver, aquí entendemos todo pero es fuera de juego ya está claro es que, está hacer... demos, vamos, siento, que fuera de juego por eso había acertado el sistema lo siento el debate está bien acierto. el debate se rompe cuando el arquitecto dice que es fuera de juego claro, ¿no? y, y, se y por, se por... 17 ¿no? como que levanta no. muy rápido la bandera a ver si me entiendes como que sí. Sí. tiene ganas vamos a ver otra jugada porque también se ha quejado un jugador de Aleti de bilbao en el gol de messi esta es la jugada en la que al final messi va a marcar gol de falta El árbitro viene por ahí, habéis visto que acaba de señalar la falta, y se quejaban de que el árbitro aplica la ley de la ventaja, algo que yo no tengo muy claro, y después el árbitro sanciona la falta, algo que es extraño porque cuando se aplica la ventaja no se puede volver atrás a sancionar la falta. Lo que pasa es que yo no tengo claro que el árbitro esté aplicando ventaja en esta jugada, sino que está dejando seguir la jugada sin aplicar ventaja para acabar sancionando la falta porque Messi no golpea el balón. De más. Ahí, esa es la falta que pita. Y en ese momento yo creo que ya ha pitado el árbitro. Entonces aquí yo creo que Joaquín, juramente que habrá habido más jugadas de este tipo, Sabrá más o menos lo que habrá hecho el árbitro, pero yo creo que aquí en este caso el árbitro no aplica ventaja y lo que hace es pitar una falta que es. Y ahí cuando ya se levanta Messi la falta ya está pitada. Ahora ¿Vale? vais a ver en el margen inferior derecho cómo aparece el árbitro y ahí ya ha señalado la falta, casi antes de que tire. No sé si es que... Para, el... mí, para mí el error es que es penalti, no es falta. Es falta, pero no fuera del área nunca. Porque no da ventaja, eso lo tengo muy claro, que no hay ventaja. Comienza fuera y acaba claramente dentro Es más, el derribo más grande que le hace a Messi Por el que ya no puede seguir Se comete dentro, aquí Sí, pero no puede haber no. una falta continua no, no. de patada ¿no? No no no, no, no. No. No, no, no, no no ¿Cómo va a ser penalti? ¿Por qué no? Porque no Porque te digo, si te fijas la falta, ¿cuándo la hace? ¿Ahora? ¿Cuánto no, no, falta no, no. para ahora? ¿Cómo es ahora? Hace un rato ya que la ha he hecho Aquí hombre. no hay falta, aquí ah, sí aquí. hay falta Lo lo hace fuera. Es dentro del área, Joaquín. Rafa, ¿qué la hace fuera? ¿Qué la hace fuera? ¿Qué va a hacer ¿Dónde dentro? hace la falta? Ahora, ahora. La hace. Ahora no ha hecho falta porque ha dado el balón. ¿Qué va a hacer falta ahora? Vale. Ahora la hace. Razón, que le sí. cierra la tijera. Ahora la hace porque si no, Messi no cae. Con la razón? primera se va igual. Tiene razón. ¿Van? ¿Tiene razón? Ya tengo muy claro que la, fina, la finalización es dentro. Sí, pero es que es complicado que haya un contacto continuo de una patada dentro y fuera del... No, es que, es que eh, área, dónde, o sea. a, a, a lo que da primero es al balón fuera del área. Pero yo estoy es, con Joaquín que el primer contacto que hay es fuera y no puede haber un contacto seguido de una patada es que seguido no es que seguido es que es la misma jugada es que es ahí a... es donde yo le va a y lo de arriba yo creo que es antes vale vale que es antes que no es cuando cae porque yo veo complicado una patada sea continua durante varios metros no lo puedo entender o sea, no así es que... con un metro vale no tienes que entender más vale con un metro no lo entiendo es que una pierna mide un metro o sea que tampoco hace sí que falta sí, pero yo no veo la continuidad bueno de una yo patada. veo que donde se comete la acción es dentro del área Yo tengo muchas dudas y ya vamos, yo creo que es lo que dice Joaquín, que hay un contacto al principio y luego el futbolista acaba cayendo dentro del área. Pero no ve un penalti. Pues es que no entiendo cómo puede un jugador de manera continua hacer una falta con la pierna. Pues lo estáis viendo. No. La verdad, al principio que será cuando le trabe la primera vez. Yo no sé, yo no sé si hay algún jugador capaz de hacer una falta y seguir haciéndole falta sin haberse la ha hecho primero. No, La falta es fuera, ¿eh? Pues claro y, y habrá sí, que me viene la ¿qué verdad? es lo que pita? Eh, eh, eh, la aquí la hay, una enorme, hay una duda. Primero que hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es lo que realmente pita? Si la infracción primera, si hay ventaja o la de continuidad. Esa es la clave. Y realmente lo que tenemos que ponernos de acuerdo porque es mayor la segunda que la primera nada más. Es una cuestión de criterio. Lo que no podemos ser ambiguos en la interpretación. Pero en la continuidad en todo momento de Marcos, la pierna la tiene extendida. Él no mueve luego la pierna. Pero si le hace la tijera... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Alfredo El gesto del brazo, el gesto del brazo... Mira, mira, ahí el primer contacto... El contacto de la continuidad, el primer contacto de la continuidad, que para mí es el que vale es con la rodilla. Y ese que es con la rodilla y que ese se produce fuera y luego ya de Marcos ya la pierna no la mueve para nada la tiene estirada en la rodilla ahí es cuando cae y ahí es fuera por poco Sí, fuera. yo creo que es fuera por poco y además el gesto si os fijáis del árbitro que no se ve en la toma anterior es de señalar la falta es el gesto del, del brazo ¿Seguro? de señalar la falta ¿Seguro? a favor del del, del yo Barcelona yo eso no lo digo yo digo eso eso es la eso es de la falta dentro del área si es esa lo es el de que está... eso es penalti no si es ves esa que, no ves que lo de la rodilla es fuera es un día difícil hoy, fíjate. No, no. No nada Pero mira, ¿ves? esa! ¡Ah! Ahí es dentro la línea es penalti oh, no, Te chaleo. recuerdo que la línea es penalti, si no sabías el reglamento. La línea es penalti. O sea, hay que esperar, Rafa de tú turno, que la acción acabe completamente, ¿no? No. ¿No? ¿Cuándo hay que, hay que pitar? ¿En qué momento se pita? ¿En el primer momento de, de, de la falta o después? Hombre, eh, de, si es tan al, al borde del área, yo es. Es más, en el primer contacto, el de Marcos da el balón. Primer contacto, aquí no hay falta, aquí sí. Cuando cierra la falta. Hay falta fuera del área. Cuando cierras cuando te Messi. No hay falta fuera del área, pero la falta continúa dentro. ¿Sí? No. La falta Rafa sí, continúa dentro. Ahí está, sí, claro, es que está está fuera, un... hombre. Es fuera. Está fuera, está fuera hombre. Fuera, hombre. fuera está está de evidente. evidente. Es tan evidente el que hombre, es evidente. Es fuera, hay un el que es evidente. El que es evidente. Evidente que es. ¿Qué es evidente? Mira el pie de debajo. Evidente, ahí, ahí, ahí está la falta. Aquí, cuando cierra, es cuando le derriba. Ahí. Porque si no, Messi se va. No hace falta que le pite nada. No, cuando le, le en derriba. Pie, entre las piernas vale, de Messi vale, vale. un metro antes. Mira, vale, mira, mira, mira. aquí le aquí no hace falta. Aquí no toca balón. ¿Qué falta y aquí, va a hacer aquí. aquí? Está claro, Pero el primer contacto lo que queda claro que no ha caído Messi. Claro, no, no, no, y toca claro, balón. vas a Rafa? toca balón. Vale, Pero te claro, me, toca... mete la, en la pierna. Claro el pie de las piernas. Mira, si se ve muy bien. Mira, uno, dos, ahí. Ahí, no. ahí está ah, pues Es que no Es que, el que, es está que no sé por qué le hablamos La, ¿eh? la, cara, la, cara, cara. la pierna a no, no le derriba Lo que le derriba es luego cuando cierra Pero que da igual, que tú no puedes estar esperando a lo que le derribe o no derribe está. Si la, que... la clave la acaba de Jorge Jorge ha hablado de dos contactos ahí, vale. ¿vale? Sí. Uno y otro Tienes que pitar uno y otro el primero, el primero toca balón Bueno, si es que toca balón, que toque, eh, sigo ti, sin verlo por ningún sitio Y pero el bueno, segundo, Juan, independientemente, es dentro del área ¿El que, no, que no, que manía, que tienes que pitar el primero Tú no puedes esperar a la sí. continuidad de la jugada te Porque pregunto, normalmente una pata Juanpe, nunca es continua Juanpe, te pregunto, si el primer contacto toca balón que Sí, no hay pero contacto, que esa es tu prisma se, Te pregunto, ¿el segundo es dentro del área? No, ahí, ahí está El segundo está, es dentro fuera. del área, seguramente está dentro del área vale, Perfecto, ya está, la única que se es si el primero toca balón o no. Lo... Rafa, yo, no yo le creo que sí y tú dices que no, ya está. No, no pasa yo que la Creo toma que, no le, que le traba claro. lo suficiente como para que el jugador no Corre progrese. Rodilla, y ese que es el contacto de con no si es que sigue jugando. Era. Ahí no toca nada y ese es el que si sigue jugando la rodilla y pierde la rodilla. Es que no hay dos contactos. Si no lo ponemos ya, con la terafita no hay cuenta. tres. Si toca el balón, que tres, no lo tengo claro, tres. hay un segundo contacto, falta fuera del área. No, y si sí seguimos, un tercer contacto que continúa. Está clarísimo. Vamos, clarísimo, que tiene que aparecer ya Nacho Peña. Vamos. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota. ¿Qué tal, muy buenas? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí andamos, venga, vamos. hacernos un hueco aquí a lo de duro, la cerca, duro. Sí, hermel, sí, sí, sí, y de vamos. Hermel. Un poquito más cerca Hermel, un poquito más cerca de aquí. No, oh, sí, sí, sí, un pues poquito más. Echamos sí, a... un hueco ahí muy antinatural, ¿verdad? Sí, pero, no, pero hay mucho era físico era, ahí, ¿eh? Por no, a... pero hay mucho físico, Josefa, ahí, ¿eh? ¿Has visto? Hay que colocar eh, tertulianos de mentira, como se hacían en los estadios antiguamente, que cuando faltaba público colocaban ahí... O la reta de con con el... monigotes. Todo llegará. Algunos <risa> retiros tenemos aquí. <risa> de <forma>. Oye, la <risa> gente está ya con el reto Wilkinson y no hemos empezado todavía. <risa> bueno, es que la gente quiere hacer los deberes. Sí, eh, intensa, ¿eh? Eh, previamente. Eh, para eh, intentar eh, ganar puntos. Eh, ya veremos. A ver qué tal os portáis hoy. Porque es el momento, claro que sí. Es el reto Wilkinson. Wilkinson. Fritos game. Como suena de bonito eso, eh Almohadilla Reto Wilkinson y tu titular Hashtag Reto Wilkinson Y tu titular, participar es así de fácil Y optas a llevarte Cinco maquinillas como estas Cinco HydroFive, fíjate en la Perfección absoluta de su construcción, eh, la construcción de una maquinilla, fíjate con los colores, con el azul, con el gris, con su arroba el chiringuito TV ahí puesto. Puede ser tu nombre el siguiente que esté. Y puedes dejar la cara así, limpia, sin impureza, fíjate. Busca un pelo. Búscalo. Si es que no puedes encontrarlo. Todo y gracias todo? al truco, gracias no, yo... al truco. Duro igual. La aerodinámica, es aerodinámica. Eso claro, es, claro, con claro, ella Todo claro, es vas aerodinámica. A llevar... Todo lo beso. ¡Todo lo beso! ¡Todo lo beso! Así hablamos, Nacho, los cuentos qué tal está Cristiano, eh? pero parece que, que va bien la cosa. Sí, tiene buena pinta. Ahora, sí. hay que tener los pies en el suelo, ¿eh? No ¿Qué, ¿qué descansa el miércoles? Hay que esperar, hay que esperar, porque las últimas sensaciones van a ser fundamentales. Sí. Ahora te la juegas tú aquí y dices, taca, y luego... No, no, no. Pero va a jugar, yo creo que va a jugar. Bueno, pero sí. eh, tengo eh, el tal suplemento de su su su su su la tal razón tal. de mañana, ¿vale? Con el periódico más el de deportes. Es espectacular, es portada. Cristiano. Eh, en su preparación máxima, eh, sí o sí, es el titular del suplemento de deportes de la razón de mañana lunes. ¿Vale? Sí o sí, Cristiano acelera su recuperación para enfrentarse al Bayern. ¿Vale? Tiene ganas de estar y parece que <coughs> lo va a conseguir. Vamos a contar por la última hora. Irene, ¿qué dices? Venga, hablando del arbitraje, mensajes para todos los gustos. Hablando del posible penalti de Macherano, decían, por fin un árbitro serio dice que es penalti de Macherano, que está acostumbrado a hacer faltas porque sabe que nunca se las pitan. Adolfo dice más claro agua, roba al Athletic. Luis habla del fuera de juego, dice 17 centímetros, es imposible que el Iner lo vea y en caso de duda sigan. Dice, pero nadie lo cumple y menos con el Barça. Y hablando de esta falta o penalti, o como queráis llamarlo, depende de quién opine, Messi ni lo protesta, dice se levanta y sigue la jugada para chutar. Así que ahí no hay falta ninguna, alguna. Dice Luis que habrá que cambiar el reglamento, que no es posible que 10 jueces tengan 10 versiones diferentes. Juanfe, no sé si... El arbitraje es interpretativo Ellos lo pueden saber más que nadie Aquí el que valora las jugadas es el árbitro Bueno y claro. y... Pero no hay, Perdón, no hay diez sí. versiones. Es Si se pita la primera o se pita la segunda Si la falta ha existido Eso lo, es para aclararle al telespectador No es que no, no haya sí. versión de eso En la jugada del fuera de juego dicen que puede haber antes una mano Una mano eh, Más que era no le da con la mano antes sí, Es fuera de juego de... ya Dicen que... Fue de en ese momento. ¿En el porque momento, claro, en limpia, momento en la, esta de la jugada porque el árbitro levanta el banderín en el momento en el que ya. toca la jugada. Pero es verdad que a lo mejor le puede rozar el brazo. Tendría sentido si, si la jugada no hubiera sido fuera de juego, pero hubiera sido gol. Con lo cual, al final, hubiera dado y lo mismo. Y voy a acabar con mensajes sobre Messi porque sigue siendo trending topic. Mm. Josep, dicen, por ejemplo, Carlos, que un buen partido lo tiene mm. cualquiera, pero para un jugador como Messi un partido bueno de cuatro no es suficiente. Otro que compara a Messi con Cristiano, qué raro. Dice, en el año pasado el Madrid fracasó, pero Cristiano Ronaldo siguió a su nivel. No le afectaron los síntomas del equipo, al contrario que a Messi este año. Decían también que Messi no ha vuelto, que antes no hubiera fallado esas ocasiones. Y Jaime dice que Messi, por muchos goles que meta, no va a resucitar porque para eso tendría que ganar títulos. Y muchos en esta línea que dicen que Messi no ha resucitado sencillamente porque nunca ha muerto. Tener un bajón no significa morir futbolísticamente. Y decían, cómo os gusta matar a Messi y qué bonito va a ser cuando empiece a callar bocas de nuevo. Pero si lo que queremos es ver al mejor Messi. Yo creo que en eso no... Y no solo con Argentina. Y no solo con Argentina. Eh, aunque eh, si, si sí. te considera que, que Messi está bien... Yo no he dicho que esté bien. Que yo he entendido que estaba diciendo eso. Yo no he dicho eso. Oye, va a ir pichichi. No, no. no va, he, va, va, va, No, he dicho que... Y vagones más que nunca y no, no sé qué He dicho que tal. el Barça está mal y que Messi precisamente no es de los peores. Lo que pasa es que tú has pensado aquí que yo defendía no, no, a Messi. No, no. Yo he dicho el Barça está pues mal... Yo hablo de peores o mejores. Y Messi es un síntoma de que el Barça está mal. Es la consecuencia. No es él Es que como el Barça está mal, Messi por eso está mal. Es la causa. Eso Es lo que yo digo. O sea, la imagen, es, causa, claro. es la ¿Correcto. imagen correcta no, Messi, de Messi es causa de, de que ¿La imagen de Messi bien. andando es la imagen de un Barça andando? La, en Valladolid el Barça estuvo andando, sí, sí o no. Ya, pues, en el Sancheracer, no, sí pero... o no. En el Calderón el Barça estuvo sí. mal y andando, sí o no. En la final de Copa del Rey... En la final de Copa del no, Rey, Xavi no, no andó. Gente corrió. Iniesta no andó. Y Messi no corrió. Yo no vi a nadie del Barça, de verdad. Y Messi tuvo las emociones más claras y las creó él. Y además... Insisto, yo, si el entrenador el no trabaja, le pone no en, la, en la banda... Cuando Messi lo que tienes que hacer es ponerlo, darle protagonismo. Le pones en la banda. Hecho diréis, no, es que le tapa. No, no. El que le pone en la banda a jugar es el entrenador. Y lo mata. Que bueno, todo... digamos, que, digamos que... Mira, ahí está Messi. Imagen de Messi en la final de mira, Copa. Eh, dando, los demás corren. ¿eh? Están dando. Sí, los está demás igual, corren. Te decir, te es una realidad. Los demás corren. Nos tenemos que rendir ante la evidencia. Vamos a ver. manda muchas veces. Nos tenemos que corredir. Yo he especialmente desacertado Te digo sinceramente. Muy desacertado. aquí la gran respuesta evidentemente la tiene Messi. La ...porque las dudas que están surgiendo a nuestro debate... ...al fin y al cabo son... ...tiene muchísimo esa, esa boca que habla el Tata... ...yo creo que viene por aquí... ...Messi tiene que rendir explicaciones... De, ...un poco por estas actitudes... ...simplemente... ...porque nadie estamos dudando de lo que es Messi... Eso está claro... ¿eh? ...y mucho menos con, lo, con los, lo, la, la competición que viene encima... ...es decir, Messi realmente... ...tiene eh, grandes citas por delante... Y, ...y una edad muy muy competitiva... Y, el, y la opción de un liderazgo Que la Junta Directiva del Barça Acertada o desacertadamente Va a poner el próximo proyecto en sus manos Acercada, Así que Messi pero, tiene... A, acertadísimo, vamos. Si Messi bueno, ir, estoy dejando ir, el margen o sea, de duda Si, me por a correr, por por. si Messi quiere continuar si es que... No, no, no no me has entendido me usted, Yo estoy he hablando en general Yo tengo mi opinión y creo que no soy dudoso Estoy Dios. diciendo que acertada O desacertada, para que quede el margen de duda Cada quien que opine en pero su casa Me parecía un error Me parecería un error absolutamente. Bueno, bueno, impropio sí. del sentido común presidir de Messi para un proyecto del año próximo. Pero también es verdad que eh, quiere son Messi motivado, Messi obvio, con ilusión. Obvio. O sea, y él tiene que buscar esa ilusión con, por sí. y con seguir, un entrenador ¿no? que bueno, sepa que soy... entrenador, no, perdón, cuidar. que sepa cuidarle como hizo Guardiola no, y no bueno, se puede hacer el Aquí el entrenador, eh, aquí el entrenador, eh, perdóname, aquí es un, un tema de solistas. Que es lo que estamos debatiendo, que a estamos a ver, hablando. Y con si también dirige la orquesta. Lo has dicho si antes. Si Messi ahora no cambies el, si el se quiere ir, Jorge, vamos a ver. Si Messi se quiere ir, se debe de ir. Pero es, ¿de dónde ha salido eso? Es que en ningún momento me has hecho que se quiera ir. Estoy hablando de un supuesto. Pero es que he dicho, es el primero que tiene que decir si se va o no. Que no, me sigue. No, no, no, no. No ha dicho nunca que no. se quiere ir. No ha dicho que se quiera quedar no. tampoco. Sí, sí, lo dijo. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no ha dicho no. que no, no. se quiera quedar. Claro, claro, sí, sí, sí, sí, sí lo ha sí, sí. sí, no. dicho. Sí, sí, lo ha sí, no. dicho. Sí, sí, lo ha sí, vez habló cuando me quedó un dijo me quiero quedar. Me quiero quedar. Cuando besa el escudo se quiere quedar. Pero dice que no depende solo de mí. Claro. Pero eso ese... es decirme quedo sí o sí. Pero no, no, no, se llama que no, el no, chantaje, no, no pero se llama? Pero cuando dijo no depende de mí, no, no, no era el Tata, ¿eh? Claro, depende de los que van a pagar los 20 kilos y dejarle estos los derechos. Pero cómo se llama eso, ¿cómo se llama? Chantaje. No, no. No, no. Es que le han prometido una cosa. Jorge, ¿estás de acuerdo? Chantaje se llama, ¿no? no, no Estoy acostumbrado, ¿eh? Claro. No, no, tanto de una cera como la otra, ¿eh? Sí, Escúchame, sí, con sí. careta o sin careta, ¿eh? Porque aquí he visto, he visto más de, de una ¿eh? Dios. Chantajes emocionales he visto sí. varios en el fútbol español, ¿eh? Pero ¿Estáis diciendo que Messi no corre hasta que no le renueven? ¿Estáis diciendo ¿Por? eso? ¿Estáis insinuando que Messi hasta Estoy... que Estoy... el no le quieren contratar un Pero motivado. Estoy Hombre, sí. por favor, es que eso. Vale, no... Eso, eso no podemos decirlo. Que diga Messi. Estoy diciendo que no corre. Estoy diciendo que no corre. Estoy diciendo que no corre lo que debía de correr más allá de que el Barça ayer de... si estoy que diciendo, diciendo que no voy corre voy a correr. te lo he explicado eso. el otro día Quinto Mendes que hay un preparador físico de Argentina es estoy que... diciendo sí. que no corre porque está pensando más que nunca y más que nada en, en, ¿Y en ¿Y Argentina y... eso? no, no, corre. ¿No corriendo él no, no y Neymar. No, no, pero de verdad ¿Pero vuelvo a repetir perdóname entonces tú no ves el programa que en el último pantallazo dediqué algo que no sé si ha pasado desapercibido es decir que yo advertí ya Lo que yo sentía de Neymar, lo advertía, está como un documento que se Pero tire de archivo. Que no corren, no corre, dices. No, no, a yo de, dije que Neymar, Neymar correr, el número 10. No, porque me cansaré dentro de dos meses, que no lo entiendo. Que entraba con los ojos cerrados, ¿No? por miedo a una entrada, a ¿no? una lesión. Evidentemente, Estaba él creo bien, que bien. en su prioridad de objetivos, siendo tan joven posiblemente no esté valorando lo que representa lo que, el momento que está viviendo no, Jorge, Jorge es el mundial en su país claro y, y, ¿Y visto que tiene? el único no, no. que guarda en su vida ¿A y estás? el único ¿ha visto lo que ha pasado con el Twitter de Neymar? sí de verdad ¿qué ha pasado? ¿Eh? Uh -huh. el viernes lo que Twitter? Qué no, no, espera, espera, no, no, no, no, no. no, no. no la es la que doy, doy, doy, doy, no, doy apoyo tu reflexión ah, ¿sí? Neymar en su Twitter el, eh, la foto de su Twitter oficial viernes cambió el viernes Cuando ya se supo que Miendo, jueves noche jueves noche cuando ya se supo que no iba a jugar más con que el Barça caos, esta semana esta, te, esta, esta temporada cambió la foto con la camisa del Barça y puso la foto con la camisa de Brasil dicho... le, paga, le paga el Barça y él anuncia que es jugador de Brasil únicamente eso se llama gestión eso, eso no se llama gestión no, no, eso es un mensaje. perdóname no no no no perdóname la culpa no la tiene el chico que me parece pero, pero un jugador tranquilízate ¿No te parece eso que sí, bien, cosa. El, el, mira, títeres, el perfil de Twitter cambió efectivamente al día siguiente, de perder de la, jueves, copa, la noche del de eh, salió Pasó a ser la camenta de Brasil el protagonista. Lo dije el domingo <risa> pasado aquí. Por eso, eh, mira, eso pero bueno, confirma pero, lo que pero, Perdóname, y todavía estaba el, Barça, estaba el Barça en Corpus presente, ¿eh? Pero, pero estaba... más allá. Y tenemos la otra. ¿Eh? Eh, eh. A ver, eh, Juan, seguimos con la polémica. Vamos allá, venga. Vamos a seguir, yo sé, porque había más polémica en el partido del Atlético de Madrid. Vamos a ver. Eh, varias jugadas, los dos penaltis que, que se pitan en el partido Atlético de Madrid frente al Elche, el primero de Sapunaru sobre Raúl García, esta es la jugada. De risa. Eh, no, yo la veo exactamente perder. igual a la de Mascherano no veo nada. No, no menos, veo un empujón claro. Veo un jugador que va a saltar, que no llega al balón y que se tira. Se encuentra con otro, se tocan. Es verdad, hay un contacto, pero no hay un empujón claro. Y esta le cuesta la tarjeta amarilla a Sapunaru. Yo aquí no veo penalti, el árbitro señaló. Yo no veo penalti. Es que, es que menos penalti todavía. ¿Qué dices tú? No sé, es una jugada que me deja dudas. Me deja mucho dudas. Sí, pero está bien. Está bien. Está bien. Hay una diferencia tremenda. Aquí hay posibilidad de que remate de cabeza. En la otra el balón es que estaba da, en el anfiteatro. Da... Es decir, aquí hay posibilidad de que el jugador da, García. Va con la cadera, le decía. Claro, le con la cadera. En el momento que va a iniciar el detang, elevarse puede que haya contacto. Claro. Y llega tarde la imagen No sabes si la has cogido Pero la pelota no, está no. en juego Yo lo veo claro en la toma y, y yo estoy en, en el campo y no, se, y no se veía Se notaba que no había nada Pero, pero en no, La toma, pero, toma no partió lo vemos mucho sí, fui a ver El partido Yo creo que con, con la, la, la cadera y no. Hay contacto Que si es suficiente para, para oh, no, sé, oh, no sé Con la cadera Y hay opción de juego Hay que ser ¿Qué tal está el ambiente? Fantástico ¿La gente bien? No, es que justamente Cuando ves lo que ha pasado hoy En el Barça Y el viernes santo en Madrid Y estaba lleno de estadio En Cataluña mañana es festivo, eh Claro, y el sábado en Madrid no era festivo. No, no, no, no, no. Sí, sí, el viernes no. por la noche en el Carderón había, estaba casi lleno. Sí, sí, pero un ambiente la es el fantástico. La Liga y el Barça ya no tenía casi. Por eso ya está <risa> Es terrible para el Barça, Es terrible para el Barça. ¿Pues ¿Pues un fracaso, no no, no me das la, la no es es a Leti, no, Pero se nota que los árbitros. Yo creo que los atléticos no se van a quejar los árbitros de aquí a final de temporada. Yo no veo esta jugada. Yo veo el penalti y veo el gol de Raúl García, del mismo Raúl García, contra el Villarreal, el gol de cabeza con el empujón. Y... Veo estas dos jugaditas en el Calderón. Esto es con 0-0, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a mí también... ¿Cómo me que... pues yo vi un partido en Almería hace tiempo en el que el Atlético pudo haber perdido el título allí. Fíjate, lo... no, yo, no. Yo... yo recuerdo un partido en Almería en el que el Atlético casi no, no, no. pierde el título yo allí. Yo creo que el Atlético no se va a quejar de los talitos de aquí pero, final de temporada. Pero, a mí me da, no sé. y ya en el GTAF me di cuenta, ya en el GTAF me di cuenta, y este fin de semana me di cuenta, y ya empezamos a tirar la red. Por favor, déjalo ir. Son jugadas, son jugadas. La Real, Real. La Real. contra, contra Villarreal. vivir a la Atlética, por favor. Deja el... vivir la El partido acaba 1-0. Es un gol que decide Real un partido. Real. Y ese gol no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. Porque le empuja al jugador Carabajo. Bueno, y esta jugada es con 0-0. Segundo tiempo con 0-0. Y, y eso huele a <coughs> podrito. Pero no sé eso por Pero bueno, pero, no, pero bueno. No, no, no, no, ¿sí? ¿Por qué? Sí, sí tres, que... Shakespeare. O sea, ah, no, ah, te ponga ah, la, no te pongas ah, No te pongas. te la, la Por aquí, por aquí. Dice Mascherano y su penalti. Habitual. habitual. ¿Qué debe hacer para que sea penalti? ¿Salir con un bate de béisbol? Bien Dice... dicho. <risa> Mascherano, es verdad que siempre es por tal portavoz. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Es genial, Mascherano. Mascherano está limitado Los tres primeros equipos se han quejado de que había una mano negra que no les dejaba ganar. A Simeone dijo, bueno, para que alguien quiere... Simeone en rueda película. de prensa después del partido del Real Madrid, dijo, bueno, Así parece que, que alguien no quiere que ganemos. Neira, ahora... eh, Cristiano Ronaldo, después del partido Liga el 3-4, Sergio Ramos. Bueno, parece que alguien no quiere que ganemos. Él va a Mano <risa> Negra, <risa> pero va <basta risa> ya. Vamos, dejaría de Mano Negra. La es de la, la, de la, la, la fiesta esta hora. <risa> Yo creo que la Atleti ya le respetan mucho los árbitros. Ha cambiado... Bastante. No, no, respeta, no adu no, sí, claro, A no? ver sí, si metiste... No, claro, respeta... ¿Ya no, termina de la frase? Me, me hace una pregunta el director. Ah, bueno, yo contesto... Al no, director, bueno, pero okay. estoy obligado a responder. No me pagan, me pagan, no, señor... Y yo, yo le contesto, ¿ok? Bien. No, no es simplemente que el atleti ahora es más complicado ir en contra del atletismo. Se ha ganado mucho respeto de los hábitos. Pero mucho, mucho, mucho. ¿Por qué no dices proyecto el ¿Por qué? porque vi un cambio el partido de estuve en Getafe también se notó que tal y este penalti ayer el viernes en plan que el Atlético ya no se va a quejar mucho Yo lo era contigo la afición del bien el bueno no por ejemplo yo fui por ejemplo para el partido contra el Barça de Champions y muy bien conmigo dice oye, ¿con quién más? yo fui con el Atlético claro porque yo yo soy de Madrid yo voy con los hijos de ¿y el sábado también? ¿el viernes? y el sábado la gente me baja conmigo en plan y tal no El sábado normal, pero contra el Barça dije: No, no, no, no, porque me a hacer el A No, yo iba un poco por el leche porque tengo familia en el... <risas> no No, no, pero lleva. No, pero a mí el gente tiene que ahiendar. Pero es cariñosa, ¿eh? es, cariñosa ¿eh? es cariñosa, la gente sí, cariñosa. Y la gente día antes del partido contra el Barça: la gente decirme oye, irás con nosotros hoy, ¿no? Dije: No, hombre, claro, contra el Barça yo voy con el Atlético claro, ¿no? Y la gente muy baja, muy baja. Está claro. Ya está el mundo de Yuppie arreglado. Pues esto parece el mundo de Yuppie, eh. Por? Por lo, por lo que te he escuchado. No, no, pero está bien. No, a la Atleti le respetan. Sí, está bien. Y ya, eh, no, ya no, ha vuelto no. a ser considerado como un grande en España, se respeta al Atleti. Bien. Pues bien, aquí, ¿no? aquí tienes un penalti. Vale, perfecto. Como la copa de un pino. Joder. Ya ves tú. Eh, Joder. Eh, venga. Venga, Rafa. Jeque. No, Está de claro que. Joaquín, penalti o penalti al final. Penalti, penalti, sí. Penalti. Rafa, para ti. Penalti, penalti. ¿Para ti, Juanfe? No no hay. Juan razón? está, está no claro, veo, complicado de ver no, no me lo veo suficiente como para que para que mejor jugador caiga así ponemos la toma de atrás solo un momento la, esta la minicámara no esta no Para atrás. No y, sí, vale. sí, sí. y además la diferencia de esta con la otra de Macherano es el balón. Y nadie nunca nos acordamos del balón. Te no, este... y, no, y, y otra diferencia más importante, es que aquí Raúl García tiene ganada la posición. Para rematar. Le come la tostada ahora. Le come la tostada. Ahora, que... en Mar... claro. Y en la otra no, no, no en la otra macherano tiene pero... ganada la posición. hasta hoy pensaba que este no había sido, sinceramente te lo digo, pero ahora viendo la posición la sea porque Rafa Guerrero y porque no vale, ¿Cómo, vamos cómo, a ver, vamos a ver? porque Rafa Guerrero y Ramos como, como, como es otro de los penaltis. penaltis que este caso sí transforma el Atlético de Madrid que es un penalti también de Sapunaru a, a Diego Costa en este caso esta es la jugada en la que ahí con el brazo izquierdo en carrera le desplaza esto sí que es un empujón se tira muy mal y de manera antinatural es se tira pero para ganar metros para llegar el primero al... al... ¿Eh? pero bueno para, para coger el, el, el, ¿no? el valor no para coger el balón el primer es que mira mira mira mira es que empujó es tremendo sí, que, que empujó lo hay es verdad empujo. pero ya eso sí que no es carga legal eso Una es empujón de la leche. Eso es ahí es empujón ilegal Va a entender empujón, no, es que Penalti, claro, no, no ayuda puede... como se tira Diego Costa, verdad no, no, no ayuda. Es verdad. Pero, bueno. pero bueno, de hecho, de hecho, pero bueno lo... por favor, Esto es un eh, escúchame, vamos a ver, eh, eh, aquí me parece que nunca nadie ha corrido, sal corriendo a toda velocidad y que te toque la espalda, es que, eh, es ¿Por que te Jorge, va de hombre. bruce. Jorge, exagera un poquito ¿eh? el salto este, ¿eh? es antinatural, no es una caída. Este pues puede quiera, fichar por el barça como quiera, eh. este preparado. ¿Pero que es penalti? Yo creo que sí, está claro, Rafa lo es. Sí, para, sí, sí, para mí es un empujón y lo derriba. ¿Sí? Otra Joaquín? cosa es que caiga como, como quiera caer. Joaquín lo es. Penalti, sí. ¿Exagera la, la caída, Joaquín, para ti? ¿Cómo? ¿Se tira luego? Con la inercia de la fuerza con la que va corriendo, pues se puede ir al suelo, sí, pero el empujón es claro. Rafa, ¿exagera la caída? Hombre, quizá un poco, yo creo que caerse así tan con los pies, que paren ahí los pies y caigan los pies, es que en el pie no le ha tocado, ¿no? el empujón es arriba, entonces, pues bueno, él ahí mismo, el pie derecho da contra el suelo y cae, pero lo que está claro es que le han empujado, y es lo que hay que sancionar. ¿Que él lo hace así para que tenga menos dudas el árbitro? A lo mejor, porque ahora está muy de moda también eso, que si no caes, no te lo pitan el tema es desgraciadamente está de moda hemos llegado, hemos llegado, llegado se al kit de la cuestión se se hemos llegado está de moda eso. y este curiosamente no entre... te parece como la copa de un pino <risa> nunca se ha pasado de moda eso. el que no es penalti se si te parece como la copa de un pino pero este no te parece como la copa de un pino <risa> Este igual Pero sí, bueno. sí, sí, es bueno. que los dos me han parecido penalti. Alfredo, no, no, dasura, eh. los, no te los, enteras. Alfredo, El fuera de juego, el fuera de juego claro, Tú sigue probando Será penalti Alfredo. para ti, será penalti para Rafa sí, Guerrero sí, Será sí. penalti para Joaquín sí, para mí. Y para el árbitro y para quien quiera Para sí, Juan y sí, sí, para mí, que somos los que sabemos de ¿no? Claro, pregunto, fuera de juego lo era, para ti no lo era, imagínate Cambiamos de partido, vamos al partido de la Real Sociedad Porque también ha habido mucha polémica en este partido Vamos a ver, de momento, primero Un buen al lado a la Real Sociedad A Miquel González, es esta eh, es verdad que el jugador de la Real Sociedad que marca el gol es posible que no esté en fuera de juego, pero aquí hay que medir dos circunstancias. Que aquí hay un jugador que es de la bella, este, este es Miquel González, que es el que acaba rematando, pero de la bella que está aquí, va a hacer por intención, ahí hace intención de ir a por el balón. Entonces, si este jugador hace intención de ir a por el balón y está interfiriendo en el juego, yo creo que lo que puede pedir. Ese es el jugador. Es que yo creo que además la toca un poquito. Que puede ser que incluso, que incluso la toque, la es Vergara, el que toca el balón ahí. Sí. Y habría que ver, pues. ¿Quién es la posición? Vergara yo creo que está en fuera de juego Y Miquel González, que es este, no está en fuera de juego La toque o no la toque Y tiene influencia en la jugada Porque sí. tiene la posición y después influye ¿Por qué? Porque los defensores también pueden estar pendientes de él, el portero Correcto. Y al estar en el camino del balón Hay que señalarlo igual Aunque no le toque la cabeza A ver, Nacho, vamos contigo Sí, vamos a... Lo que vamos a hacer va a ser precisamente coger a los dos jugadores de, de la Real En el caso de que fuera Miquel eh, Miquel lo vemos aquí en primer plano en la imagen Este eh, es Nacho, en realidad Miquel está aquí, perdón Aquí eh, ahí va. Aquí estaría Miquel, aquí estaría Vergara Si cogemos a Mick, Bueno, de los, defensas de, de los defensas Cogeremos a Coloto, aquí está Cogeremos su hombro, son tres hombros, tres jugadores En el caso de De Miquel, como iba diciendo Sería esta línea azul que vemos aquí En el caso de Coloto Pues Coloto su línea es esta roja no sería fuera de juego en el primer caso en el caso de que no tocara el balón claro, evidentemente eh, en el caso de Miquel no es fuera de juego, repito y no es exactamente por 21 centímetros si seguimos más adelante y cogemos a Vergara pues Vergara sí, sí sería fuera de juego vemos su línea azul y sería fuera de juego por exactamente 55 centímetros que sería desde la línea roja que sería la, de, la del defensa hacia la línea de Vergara Entonces sí sería fuera de juego en el caso de que... De que, de que, de que en el supuesto de que la toque, claro. Okay, bueno. ¿Cuántos centímetros? Bueno, eh, no está mal, ¿eh? eh no está mal, 55. 5-5. La toque o no, por, solo por influencia. Yo creo que es diferente si la toca o no. Solo por la influencia de la jugada es fuera de juego. <risa> Vamos a ver otra jugada más. Un a posible las has acertado, tranquilo Juanfe que tú el penalti ese de Raúl García la has acertado. Este no partió... se puede ser creo que cuenta. ¿Qué era la importante, que la importante era esa. A ver. Este partido nos ¿No vamos... interesa, ¿eh Alfredo? Aquí ya te da igual lo que diga. Vamos a ver otra jugada porque reclaman aquí un posible penalti de ah, de, de, sobre, de, de La Bella sobre Coloto, que es esta jugada <coughs> en la que yo creo que aquí Coloto se deja caer. El, si os fijáis, yo creo que de la, de la bella toca con la rodilla el balón. Y no, y no corta la progresión, porque el jugador ya, ya está prácticamente estancado y no quiere salir. Yo aquí no veo penalti. No sé, Joaquín y Rafa, cómo lo ven. pero yo Como creo que tú, jugador, lo vemos como tú, igual. Que el jugador de Real toca con la rodilla y luego la salida yo lo creo que Coloto con lo que hace es forzar la... la circunstancia. Totalmente de acuerdo. Después otro posible penalti de Víctor, de Víctor Sánchez sobre... Sobre Vergara, que fue protagonista de casi todas las toda la jugadas, la porque aquí reclamaba que le empujan en la espalda a la hora de ir a rematar. Clarísimo. Aquí ese brazo que tiene en la espalda. El empujón es tremendo. Uh, es tremendo. <risa> tremendo. Imagina, no sé dónde Vamos. miran los árbitros, la verdad. Sí, sí estamos... esto es para que el árbitro lo vea desde cualquier posición. Sí, sí, sí. lo puedo romper el, el, el, el trapecio. Me va saltando. Jorge, ¿no? no, sí, sí, sí. cualquier árbitro, bajito que sea, lo ve Sí, sí. sí. Aquí sí, Joaquín. Sí, sí, sí. pone el aire y no hay nadie que se ni al revés. Es loco, no, ¿Es ¿Es ¿Es ¿Es ¿Es ¿Es esto hay que bueno, parados. Para para ver esto hay que llevar anteojos. Y el asistente no lo ¿Por, Por qué? Porque porque es muy muy complicado, es porque tiene complicado. el asistente lo tiene Eso. que ver, no la tiene que ver, claro. Es complicado, esto esto los asistentes, ¿no, Rafa, esto? Esto es una jugada le puede ayudar muchísimo al asistente porque es el que está el, más cerca de la eh, y es que está en el ángulo contrario el árbitro debe estar aquí colocado sí, claro. en la diagonal suya y esa parcela es del asistente por lo tanto ahí hay que mojarse y decir penalti claro sí, sí, y es es bueno, digo tenemos... mojarse eh, porque verse se ve venga, que se ve también los avatares de, de, los, eh, de los tuiteros tenemos, eh, dijimos el otro día que aparecía Neymar se había quitado el jueves por la noche eh, aparecía con la camiseta de Brasil de Brasil pues ya está se ha olvidado del Barça ahí está esa es la imagen es que nos sorprendió a todos de decir, Ojo", y aparece eliminado de la Copa que piensa solo en el Mundial venga avatar de, de, de las últimas horas de Neymar este es el, el nuevo Ahí está. Ha cambiado bastante. Ha habido polémica porque lo ha hecho su community de No lo ha hecho él, no lo lleva él. El Twitter, él no se va a poner a subir sus fotitos porque ah, no, no lo ha hecho. No, se va, vale, se vale. lo hacen. No es su culpa. No, el hombre, en este eh... caso es la gente le lleva y se ha equivocado y el más hecho ¿eh? que habéis hecho. Y, y... ¿Se ha equivocado? Yo creo que se ha equivocado. Yo no tengo claro. Yo hombre. creo que se ha equivocado. Porque llama la atención el avatar de Cristiano Ronaldo con Portugal. Yo creo que se equivoca, todavía. Otra cosa sí. es, a partir del, del 20 de mayo. Con Portugal. Esto es una cosa, obviamente, que es, que es de la marca, es ajena a los ah, futbolistas. No, pero Ahí está. Es una campaña de Nike. Exacto. En el caso la, de Cristiano la, tiene explicación la, por sí, nada. primera primero le dice, Neymar, a claro. ti te toca el jueves, claro. Cristiano te toca a ti el viernes. Mm. Y escalonadamente aparecen con Savatar, claro. con Nike protagonista. Algo que lo ha pillado rápido. Sí. No, pero la diferencia es que el Barça y Neymar son Nike los dos. En cambio, no tiene un problema, con el Madrid no puede salir con Adidas. Ya está, por eso. Porque él le paga Nike es la diferencia contra el Neymar, que puede seguir saliendo con el Barça. Bien dicho, bien porque es es Nike. por Nike. Sí, Cristiano sí, sí. no puede salir con nadie. Es escándalo con el Barça, pero que no con Cristiano. ¿Quién quiere vender la camiseta de la selección, ¿no, hombre? No, él, él no, ¿La Nike la es el que la claro. quiere vender. Nike quiere vender las camisetas y por lo menos durante un día le esté de la imagen cada uno. Sí, y las gorras, quiere vender las camisetas y las gorras. Lo trae con el traje y con la gorra. <risa> de pues, Nike. Eso me chirría mucho. Claro, es que Yo es te digo que de vez en cuando a los jugadores, hay que decirles, mira, yo creo que para la imagen del club... Sí, señor. Lo vuestro no queda bien. Decírselo. Y luego el jugador lo, que decida. Sí. ¿Pero cómo decirlo, Cero? No, no. Sí, porque es no. Porque Hay no se puede ir con un traje en no, El Barça emocionalmente... Y no se puede el ir, el, el, ir el, como va Alves. Y no se puede el, el, ir como va a Nymar. Pero el, no, no por se puede ir la imagen que Cristiano estás, no, cuando con Cuando estás en territorio de tu club, en territorio en el que lo que estás haciendo es representar a tu club, yo creo que el club está obligando a decirle, yo creo que eso a ti te queda mal. Y por tanto le queda mal también a la imagen del club. Creo, pero por supuesto Pero que es, es Nike, que es Nike, es una igual, guerra que el Madrid debería que igual, decir, que a ti te que paga, vida, Nike, que paga que vida, sea, no puede salir con un palotes. triunfo con Nike, ¿qué es yo, eso? Yo he visto por películas por de los palotes y no tiene nada que ver, o sea, pero no establezco pero no seas iluso, por favor. No, pero, pero ¿cómo que no soy iluso? Para <risa> mí lo grave es que el Madrid permita, con la pasta que se deja deidas, que el día que ganas un título, salga con la gorra Nike, eso es lo grave. Eso es lo grave, por favor. Pero vamos es que si no es por listo. la presión de la marca, él sí. no se pone parece, la gorra. Espérame. Él va elegante, que es como va habitualmente. Pero, pero, Entonces, hay que decirle al jugador esto, porque pero, el jugador hay que vamos ver, por, le va a decir... Con la pasta a que, a que los, te pagan nadie, no te quedas en la gorra. Bien, bien, ver, muy bien, tal, muy bien. bien no somos, pero se no somos pero si lo dices, que el club no es gilipollas, ya lo sabe me permites, Pero hay que, ¿puedo no, no, hay que decirlo, no hay que obligarle, por favor. Vamos a ver, aquí no bueno, somos. No hay que obligarlo, sí. Por contrato hay que obligarlo. Aquí no, obligarlo, no somos ningún sí. departamento de marketing. Y sí, defensores de la sensibilidad de una afición. A mí me parece mucho, muy duro lo de Neymar, en el momento que se encontraba el Barcelona, Ahí. en que su afición no iba a recibir al equipo, después de una lesión. ¿Eh? y de todos los elementos tenemos que tenemos que soportar en pantalla, digo, para intentar y, lo, y lo de Ronaldo perdón lo que vemos es diferente lo que aquí por Ese ejemplo es Cristiano que aparece con la gorra celebrando hay un que planteárselo título. también celebrando un título del Madrid de, no puede estar con Nike yo soy el Madrid y yo me caberaría un título ya. del Madrid oficial tienes que llevar a la boda de Adidas eh, Nike le está pagando una pasta brutal y, y justo y no la final la final de la Copa del Rey que se ve en todo el mundo resulta que no juega el partido y nos quedamos sin Nike vale eh, también ni las botas que, <coughs> que quería estrenar las pude estrenar le dije a Nike oye Yo te pago igual, ponte algo. ¿Una gorrita? Una gorrita para el traje. Ya está. Y yo soy Adidas y le digo al club, ¿qué haces? Buena lectura. ¿Algo de Adidas? Que no lleva no nada, va. cero de Adidas. ¿Algo? Pero el en el contrato pago, ¿eh? figura que no puede llevar ninguna. Las botas son de Nike. Sí, sí. Pero es que la Adidas. ¿Puede con... llevar las botas? ¿Por qué no puede llevar la gorra? porque la botas y la borraron pero algo de nada algo de adidas, el... si fuera adidas no pero el adidas es ahora, cuando el traje juega es. Al fútbol iba con el traje oficial me parece que es de no sé qué marca es, ¿Es que qué marca viste al madrid ni idea ahora ni idea qué, Ay, ¿qué de, marca viste de, Adidas? De, de, de, de, de, de ropa de, de, de, de, de calle traje, pero de, de, adidas no es no el traje el traje no sí, el traje, no el traje. traje. ahora no sí sí, me, me pilláis vea seguimos. pero es una guerra de ello seguimos vamos a ver otra jugada en este caso otra vez protagonista coloto porque hay un posible penalti de coloto sobre sobre vela de nuevo otra vez otro empujón es esta jugada Pero yo creo que aquí, en primera instancia parece más, pero aquí yo creo que no es nada, porque se la echa hacia un lado, yo creo que incluso Coloto va a llegar antes, no hay empujón ni siquiera, no hay un desplazamiento con el brazo. Y Vela se deja caer, para mí no hay penalti. Como lo veis vosotros, pero para mí no hay nada. De nada. Como tú lo vemos. Igual, de acuerdo los no. tres, ¿no? Versace. Sí. ¿Quién? Versace. Versace. A Versace, viste, a los jueces de no. Madrid. trajes no. de Versace? Vale, vale. Vemos sí, otra ¿Qué jugada. calidad, qué categoría? En este caso habría que valorar si esto es fortuito, yo creo que sí, vamos a ver una patada que le da Stuani en la cabeza después a Vela, vamos a ver la jugada porque se cae al suelo y el jugador yo creo que con la intención de tocar el balón aquí, lo veis, ahí le mete la patada en la cara. Aquí hay que valorar si el jugador del, del, del español pues, le quiere golpear de verdad en la cara o, o simplemente quiere dar con la puntera el balón, yo creo que es más que quiere dar con la puntera el balón que no golpear en la cara. Vela se la de los hormigueros, hombre, quiere meter el hocico La podría haber evitado Mira. seguramente porque, porque a lo mejor no tendría que haber metido el pie Pero yo creo que aquí en este caso el jugador del, del español No quiere darle una patada en la cara de manera premeditada No sé vosotros cómo, cómo veis la... Por dos razones, una porque Vela mete la cabeza a rar de suelo, algo que no se debe hacer Sí Y porque yo creo que el otro es involuntario No, no tiene intención ninguna de dar una patada en la cara, ¿no? nada, la disputa de un balón, uno con la cabeza que no debe, como dice Joaquín, llevar la ras de suelo y otro con el pie, para mí no hay nada y vamos a ver el segundo gol de la Real Sociedad porque también se quejaban los jugadores del español de que podía haber sido en fuera de juego es ese gol de Vela, vemos la jugada en la que yo creo que Coloto va a estar habilitando la posición aquí fijaros el pase, aquí acaba la jugada con Vela marcando el gol y en la jugada de origen, pues bueno pues algunos jugadores del español reclaman fuera de juego Ahí en el pase, Coloto yo creo que es el jugador que puede estar habilitando la posición ah, perfectamente de Vela. Y la, y la habilita, perfectamente. Pero Nacho. por bastante, sí. Y bueno, no obstante, Nacho. Sería esta otra que veis aquí. Esta línea roja. Eh, si me, el, el, decir que el linier está perfectamente en, en línea con en la línea de vela además, que es en la que tiene que estar. Y bueno, si medimos, pues es un metro cuarenta y siete, metro y medio, es bastante, vamos, bastante Uno claro. Sí, bastante claro. Metro 47, sí. Este está bien, Alfredo, ¿no? Está bien. Vamos a otra jugada porque, bueno, Rafa hablaba de esta mano como una de las manos más claras de la temporada y yo estoy con él totalmente. Vamos a ver la jugada porque es la mano de Mar Bertrand. Que aquí la única explicación que se le puede dar es que el árbitro interprete que no es involuntaria, porque la está viendo a tres metros. Sí, pero... Oh, oh, interprete, eh? que, que, que interprete lo que quiera. Yo digo, yo digo lo que... La única historia que me da a mí, porque el árbitro está a tres metros, está la bien lleva. situado. Y mirando para la jugada. Que lo único que le puede hacer pensar en no pitar esta mano es que, el, que crea que le da el balón de rebote. Mira, ahí le tapa, además, que no le tapa es que no sí, a nadie. Mira, la Además, abre la mano almear bueno, para sí, llevarle a aprovecharse claro, sí, sí, de sí, la sí. circunstancia sí, claro, y quitarle sí, el balón claro, a es, es increíble ojo que esto hubiera podido eh, cambiar el resultado es sí increíble. sí porque era penalti es o sea, un punto este de oro eh y por último vamos a ver otra de las jugadas en un, el partido almería ¿vale? no, no. Yo... el partido de almería celta que es el gol de, de nolito Bueno, Bonolito no marca, pero bueno, acaba ahí, reclamaban fuera de juego de Nolito en la jugada, sí, es y es chavis. verdad que, que está en fuera de juego. Además es importante porque este gol era el 1-2 a favor del Celta, y, y yo, yo creo, creo que está, está, está en posición incorrecta. Pero bueno, Nacho que nos saque de dudas también. Por bastante, yo creo. Un ¿no? momento delicado, pero por eso de juego, no, no, estos partidos no. es que estamos en un momento muy delicado de la competición. ¿eh? Por los errores en equipos, mira qué partido, trascendental. Pero Alfredo y Hermel solo ven la Leto y Madrid, que beneficia la Leto y Madrid, lo único que ven ellos. No, ¿no? ven pues aquí que los no. árbitros es, se equivocan y es, la mano clarísima. No, es fácil, esto... fácil, fácil de ver, ¿no es? No, no, no pero, pero porque los árbitros se pueden equivocar, no por el que quieran preguntar a otros. ¿Qué diferencia pues, entre, pues, hay, entre pues, hay, la leto y, y la autarcía y la mano No estoy de acuerdo. ¿no? Esporte y un punto es. Vamos a ver. Esporte y un punto porque hay partidazo el martes, vamos a ver algunos de los datos del partido. Atlético de Madrid-Chelsea para que la gente pueda apostar, por ejemplo vamos a ver quién ganaría el partido, pues por ejemplo que el Atlético de Madrid gane el partido contra el Chelsea 2 euros por euro apostado el empate 3.20 por euro apostado y que gana el Chelsea 4 euros por euro apostado un poquito más favorito El Atlético de Madrid en esta eliminatoria. No de la eliminatoria, sino el partido en casa. Partido ¿eh? Eso es, correcto. En el partido en casa, ahora veremos la eliminatoria, pero en principio. Está bien yo que para no el partido del, del martes, el Atlético de Madrid un poquito más favorito que el Chelsea. Primero, el... tú que vas cada, cada fin de semana ver la Atlético. <risa> sí. Victoria de <risa> la ah, Por eso sí. espero, contra los ingleses siempre. Yo siempre defiendo los clubes españoles que se sienten españoles. En Europa. Siempre porque los portugueses no más. Pues no tengo relación particular con Portugal, así que El país Vamos a ver más. más. A por ejemplo, por ejemplo José usted, Vallado, es inglés, de, el... de la es clasificación, inglés, no es por, por ejemplo, quién se clasifica, pues que el Atlético de Madrid se clasifique 1.90 y que se clasifique el Chelsea 1.90. O sea, Correcto. Ah, pero... Sí, igualdad. Pues, está muy pareja la eliminatoria. Sí, sí. La verdad, sí. que, pues. Son dos equipos además que proponen quizá lo mismo, ¿no? Bueno, lo mismo. Algo, una idea, una idea parecida. Defender bien, defender duro y aprovechar. Vamos a ver si tienen algo que ver también, ¿no? Sí, que tiene ¿No? motivan muchos sus equipos. Yo, yo, fíjate que. Vale, soy un gran admirador de, de, de, de Mauriño Simeón Yo Simeone, veo Simeone. Tanto... al Atlético con es, una dinámica tan buena, o sea, sí. con tanta fe en lo que hace. Yo sí. me veo, veo como que el, el, el ayudante Mauriño se pone, se pone histérico con los árbitros y veo a monopurgos Ruiz <risa> Faria. faria <risa> se Digo, por eso aquí, se merecen mucho. ¿eh? Eh, Mauriño maneja uno y. Y si otro. El Mourinho también sí. se ver, Por ejemplo, el, el exacto de del partido. El marquez del razón. partido. Sí. El yo, que soy una, yo soy como Carlos Barcelona, un amante de tus editoriales de Juvenes, de verdad, espero ansioso un editorial sobre la nueva pato saludado. De... Pero... No, no, Vamos pues, a ver. Cierto, la que ha montado Mourinho y el Ruizaría, este de Inglaterra, porque los árbitros son ingleses, creo, no son españoles. Y el presidente del fútbol del. los es inglés también. Pues parece ser que le han quitado la Liga a Muriño los ingleses. Este, yo es verdad, este hombre necesita, en pues, fin, sí, necesita que alguien le consuele. Claramente porque sí, la en Inglaterra que el partido de Liverpool que es la semana que viene tremendo. no se preocupe que entonces ya la Liga sí. ya, ya, ya se dará cuenta que ya la Liga la tiene si estás Vamos a la Liga y pedimos que uno no esté no, nervioso me parece claro. fantástico sí, sí. el sí, sí, exacto el partido point, point. Un 12, segundillo, Fide, por favor, vamos a ver no, algunos no, de, los no, de los datos del de marcador exacto Por ejemplo, el 1-0 a favor del Atlético de Madrid 6 euros por euro apostado El 2-0, 8-50 oh, oh, oh, oh, El 0-0, eh. oh, 7-50 El empate a 1, 6-50 Y la victoria del Chelsea en el Calderón Por 0-1, 9 euros por euro apostado Yo los 6 euros al lo juego, ya, 0 -0, no, a 1-0 me los juego ya. 0 -0, y El 8-50 0-0 El 2-0, Y vamos a ver El último en este no, no, no. caso, por ejemplo, el primer goleador del partido, que sea Diego Costa, el primer goleador del partido, 5-1, ¿Sí? a uno, que sea David Villa, 8-1, a uno, que sea Eto, 8-1 a uno también, y que sea Fernando Torres, en su regreso, el Calderón, 8-1. a Que Villa no sea titular y dice, ah, bueno, con lo cual aposté por, por Costa. Por Costa. Es por Diumundas y Torres. Y Raúl García sí. va a jugar. Y Torres tampoco va a ser sí. titular. No, no. Tampoco. Es El tercero. Con lo cual Costa tiene, tiene opciones. Todos los papeletas. Tiene Bueno, opciones de jugar. Tiene, tiene Cristiano Nacho. Apostemos a que sí. Yo creo que sí. A ver, tiene muy buena pinta. Tiene vale. muy buena pinta por dos motivos. El primero de ellos porque esta mañana entrenamiento voluntario en Valdebebas y ha ido Marcelo, ha ido Sergio Ramos y ha ido Cristiano Ronaldo. Tres. Creo que lo podemos ir viendo por imágenes porque tenemos las imágenes del entrenamiento en el que se le ya. ve... Pues como muy buena pinta. ¿no? Pues ahí, ahí Álvaro y D Alessandro dirán, a ver, a ver si les ven. Claro, ven. A ver, claro. Claro. yo, yo les corre así y dices. Sí. sí, yo lo he dicho en el avance. A mí soy muy optimista. Y me, me ha alegrado mucho al verle ya las imágenes del otro día también. No sé, o sea, cuando un jugador tiene molestia se le ve con alguna remora más, con alguna reserva más que la que tiene Cristiano. Yo le este, veo, este, es el, que... este es el otro fútbol, ¿no? Cuando viene el médico y te dice, está Ronaldo, y tú estás viendo el entrenamiento y lo ves como está. Y dice, pero, vamos, no, no. Si Intentad que se sale. No se si Pero bueno, hay, hay, hay, hay códigos no escritos. Le damos toda una Fernalia, este, este hombre está para salirse y sabe que el partido claro, es el de ida Jorge, Usted, le ves tú, este, le ves para salirse lo veo, lo veo para ser decisivo él sabe que es el partido del año no, no, no, el partido eh, del año de la, de la semana Madrid, pero, eh, no, no, no, no para él es el partido para el Madrid esta que semifinal bien, pero por la lo que pasó es era la vuelta Sí. Y luego ya la no, las final... bueno, bueno, Son matices. Eh... Sí, sí. O sea que sí. No bueno, es un volvemos, volvemos a la reacción del que Está que se sale. Está sí, para jugar. Sí, sí, es sí. que entiendo a Jorge porque cuando, un futbolista, verdad, cuando tiene molestias musculares... Los, te, te entra es que, en vena. A mí me está renota, entrando en vena. Se da enseguida el freno de mano echado... Pues yo vi las imágenes ya, las, las anteriores a estas, del día no? anterior, sí. y digo, wow, vamos, juega claro. seguro y, y además con ¿Sí confianza sí? de que está de que está, bueno, no está Rami, al 100%. Perdón, y los compañeros pero, pero bien, ¿no? que lo están viendo, y los compañeros que están claro. mirando con un reojo desde fuera, dice, está, ya está este dando la ten, cara. Ya le tenemos. ¡Claro! Él quiere, él quiere jugar el del miércoles. Sí. Básicamente lo importante para él, yo estoy de acuerdo con Jorge. El partido, sí, para Madrid, porque el partido, sí. la eliminatoria, la marca del partido del miércoles, si el, si el Madrid, si sí, sí. Madrid saca un resultado, o sea, para mí es ganar. Si la el Madrid, Madrid gana, gana ese uno partido. 1-0 gana no Pero es que el que partido de vuelta será muy importante. ¿sabes? No, no, no, sí, pero, no, no sí. pero vamos sí, a ver. Que, el partido que, importante. Que no. pasó No, porque no, el jugador. No, no, de el fue, el, pues, tiene hay que, también, no, tiene también hay aquí Espera, espera. La posibilidad no, pero, pero, pero, de que el partido. Si no, si el partido no lo gana el Madrid, es la vuelta. Espera, espera, espera. Son buenos tiempos para los amantes de la tónica. Celebrémoslo. Suez, enseñando a amar la tónica desde 1783. Desigual, la vida es chula. Eh, compara smartphones, tarifas móviles fijo, ADSL, o todo junto ¿por qué no lo usas? yo también no usa rastreador, es incomprensible, ahorra en teléfono ADSL y en todos tus seguros 5 millones de personas ya lo han usado ¡Rastreador!com hola Patrick sé que has hecho una lista te crees el más listo del mundo pero no lo eres Has cambiado el juego y ahora hay reglas nuevas. Voy a volver a matar. Hasta que me atrapes. o yo te atrape a ti. El mentalista. El viernes a las 10. También en nitro. 888 Poker te trae el póker a tu móvil. Juega ahora. Más partidas. Torneos más grandes. Haz tu mejor jugada. Entra ahora en 888 Poker y consigue 8 euros gratis para jugar. 888poker.es Póker para todos Debes escoger entre la muerte y la vida Muy pronto en Downton nada volverá a ser igual Downton Abbey nueva temporada en Nova y prepárate para más novedades en Nova KIABI colorea la vida. KIABI, la moda a pequeños precios. Los buscan a nosotros. buscan esta caja. Temen lo que podamos hacer con sus secretos. Nitra, deberían llamarlo. ¿no? El martes a las 10, Nitro. No te equivoques, Audi Spray sin gas elimina con suavidad las impurezas y el exceso de cerumen. Con Audi Spray, oídos limpios para toda la familia. Y también Audi Spray Junior. Llegan las Natuchips. 70% menos de grasa, 100% ingredientes naturales, ¡Bajadero! Lo nuevo es Natu Chips. Los velouté han volado. Traigo ¡No! Beluté. ¡Oh! Nuevos Danone Beluté Con deliciosa fruta triturada Y una textura irresistiblemente suave Tan buenos que gustarán a toda la familia Nuevos Danone Beluté Pruébalos Los Beluté han vuelto a volar Puedes ponerte los zapatos que más te gustan Sin que te duelan los callos Con pit Callos Tratamiento Con ácido salicílico Alivia el dolor Y elimina el callo Sin callos, ¿hay tantos zapatos que puedes ponerte? Con PIT Callos Tratamiento, que nada te detenga. En el Estirón queremos premiar la labor de los colegios que promueven ideas para crecer sanos. ¿Realiza tu cole alguna actividad para fomentar los hábitos de vida saludables? Entra en elestirón.com y cuéntanoslo antes del 30 de abril para que tu cole sea uno de los premiados. ¿De verdad piensas que muchos perfumes no están al alcance de todos? Las cosas claras. Vete al súper, busca al expositor de caraván y tendrás las grandes fragancias también a tu alcance. Caraván Fragancias. Para la gente súper. ¿Quieres aprender a jugar? Nuestro croupier experto y yo te lo vamos a enseñar cada noche. Siente el casino en casa. Chatea conmigo y con otros jugadores en vivo. Juega con el 8 en tu cadena Nitro en directo desde el Gran Casino de Murcia. Te esperamos. Si quieres cambiar tus neumáticos con la misma seguridad y rapidez que en un lane, entra en Ineumáticos.es. Tienen todas las marcas y te garantizan el mejor precio. Compras por teléfono o por internet. Van a tu casa o a donde estés y cambian tus neumáticos en tiempo récord. Así de sencillo. Inneumáticos.es. Síntomas de la alergia Con Reactine combátelos eficazmente hasta 12 horas Reactine te libera de estos síntomas de la alergia Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico Cuando tengo extrañimiento ocasional Es frustrante no saber en qué momento iré al baño Con Micralax y Microenemas, el momento lo decido yo. Porque sé que actúa entre 5 y 15 minutos. Para que mi intestino funcione con normalidad. Con Micralax y Microenemas, cuando quieres, puedes. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Podríamos vivir aquí todos juntos. Mentira. The Walking Dead, nueva temporada. Muy pronto en Neox y prepárate para más novedades en Neox. Mis amigas le dan pasta solo a los niños porque creen que engorda. Ah, mira, no todos los trigos engordan igual. Gallo es una mezcla exclusiva de trigos con menos índice glucémico que otros. Traduce. Uno, que gallo ni se pasa ni se pega. Y dos, que el mito de que la pasta siempre engorda es falso. Gallo, la pasta deliciosa que no se pasa y con la que no te pasas. La pasta está incluida en dietas equilibradas. Deberíamos investigarle ahora. Es peligroso. ¿Estás desafiando? ¿Estás poniendo en duda mi poder? Luces Rojas. Muy pronto estreno en Antena 3. Colacao presenta La Recaída. ¿Y tú, cuándo recaíste? Yo es que empezaba las mañanas a mil por hora. Eh, hasta que un día... Mi hijo me dio su Colacao. Un día cuidando a mis sobrinos. tomé el Colacao y siempre desde entonces. Cuando ganamos el campeonato, lo celebramos con Colacao. Me he quedado enganchado. El otro día entré en un bar y vi al camarero preparando Colacao y desde entonces siempre lo pido. ¿Cuándo he vuelto a tomar Colacao? No, yo nunca lo he dejado. Súmate a la recaída. Colacao, energía para disfrutar. Es horrible. Gracias. Dos estilos diferentes. Cuando hablo, tú oyes bla bla bla. Un gran equipo. Esto es incómodo. ¿Tú crees? Ritz y Annight, el lunes a las 10, Metro. Hay un camino por delante que solo tú puedes definir. Elige a tus amigos, la playa o el trabajo. Nadie puede hacer estas elecciones por ti. Respira profundamente. Sé un adicto a la vida. Life Rider Sandals. It's always your choice. Qué guapo está tu nieto Sí, pero es un trasto y mira, la parejita y yo ya no tengo las mismas fuerzas que antes tú cuidas tus defensas tómame Actimel, que ayuda a nuestras defensas y a sentirnos con fuerzas Actimel, con L 6 Danone contiene vitamina B6 para que tus defensas desayunen y te sientas vital y disfruta de lo que te gusta Riders Sandals patrocina este espacio Eh, seguimos. Venga, iréis con los mensajes primero. Vamos. A ver, mensajes para todos los gustos y de y de todo. Dice, por ejemplo, sobre Cristiano este espectador que tiene que ser utilizado como revulsivo. El miércoles, por si hace falta que salga a marcar algún gol, no lo pondría de titular. Sobre Messi, siguen llegando muchísimos a lo largo de toda la noche. A ver, por ejemplo, decían que Messi en su peor momento a dos goles de Cristiano. Y otro dice que simplemente no ha vuelto porque nunca se ha ido. Son rachas y ya se recuperará del todo. Pero no todo el mundo se ha sido optimista. Dice, por ejemplo, este espectador directamente que el Barça tendría que venderle para, sacarle, para sacarse una pasta y fichar a jugadores como Suárez o Agüero. Otro decía que cuando en una empresa no rindes te echan y Messi sin rendir quiere más pasta. Increíble. Hablando de la renovación, también decían que es vergonzoso como tapar a Messi. Tantas renovaciones hacen falta para darlo todo por tu club. Valores. En esta línea dicen que Messi pide renovación cada dos por tres y lo normal es que se la gane. Y ahora no lo está haciendo. Y apuntaba a un espectador que lo mejor que le puede pasar al Madrid es que los culés sigan defendiendo a este Messi, aun teniendo esa actitud pasiva en el campo. Venga. Pues Cristiano Ronaldo, la red social de Cristiano, para la, más, la más cercana a él, dice esto sobre el partido del miércoles. Pues no, esta red, Viva Ronaldo. ¿Eh? Se Viva llama, Ronaldo. es una red social Ahí. que se llama Viva Ronaldo. Y fijaros. Está de vuelta, Cristiano está listo para volver con el, contra el Bayern de Múnich. Es Hashtag una... Viva Ronaldo. O sea, es una cuenta de Twitter. Sí, es una cuenta de Twitter, que es una red social... De, de la gente de Cristiano, donde pues, han puesto esto. Tiene la esperanza de que esté, por lo menos. No, no, no, no, que, que, no hombre, que, hombre, tiene no? toda la pinta no, de que llega, ¿no? Después de juega, que diga esto, la red social, que seguro. lleva a su gente, la, la más las imágenes que, de. Es que hay un la, momento en que no que ver no. las imágenes. Está claro, para nada, lo dice: paquesto, yo, no ¿Para qué esto? Está preparada. No, sí. bueno, o sea, yo es que le veo correr un tío con un problema muscular, no hace esas arrancadas. Vamos, es que. A veces me Está parece pletórico. muy bien que el Madrid las haga públicas, porque yo creo que, sí, es sí. para intimidar un poquito, sí, sí. decirle al Bayern es una señal de decirle, eh, mirad cómo estamos. A mí me parece un golpe moral Correcto. importante para antes del partido. Hubo un momento importante que fue el viernes, eh, fue un día decisivo, porque, como bien sabéis, todo el mundo estuvo en Valencia el martes, Cristiano trabajó el miércoles, luego se fue ahí, el jueves fue un día de descanso, entonces el cuerpo técnico esperaba con mucha, muchas ganas el entrenamiento que tuvo lugar el viernes a las cuatro y media de la tarde. Y, ya, y ahí se vio que pudo participar en el entrenamiento, pero el viernes se consiguió con media clave. Y se vio que estaba bien, porque hizo la mitad del entrenamiento con los demás, entonces ya... En el peor a, de vuelta, casos... a la vuelta de Valencia querían ver que estaba bien. Y el, el cuerpo técnico del Madrid se dio cuenta de que, aparte de los informes y todo esto, como dice, dice Álvaro, que daba pinta que... que sí. En el peor de los casos está en el está en el banquillo, en la convocatoria está seguro. En la convocatoria está seguro que eso va, tiene, no, no, esto no. tiene su punto de intimidación y eh, si hay luego alguna sensación extraña puede que empiece de suplente yo creo. Yo creo que tiene que ser tiene que ser que se encuentre preocupado de verdad él preocupado para que no sea titular. A ver qué pasa con Mourinho que bueno se enfada y la prensa de Mourinho es fantástica es de aquellas que, que recordamos oh. con cariño de su etapa en el Madrid ¿no? <ríe> y quiero lo echamos de menos. Yo no le llamaría cariño. Le de no, con cariño desde lejos. Espectaculares. Vamos, ¿Eh? Jorge. Espectacular, espectacular. Bueno, digamos ¿sí? que lo que le ocurre a Mourinho es que su equipo prácticamente pierde la Premier cuando pierde en casa 1-2 con el Sunderland. El último, ¿eh? Sí, eso es cortina de humo con un penalti. Un tanto discutible llega no llega a la rueda de prensa y y hace, y hace esto. No just uh, to say that I, I I will not wait for your questions. I'm so sorry about it, but in in quick four points I can say everything I want to say. So we are not going to waste time because every question you, you, you can ask me, I will answer exactly the same the same way. So. The first point is to congratulate my players, they did everything they could. Uh, secondly, uh, congratulations to Sunderland, uh, doesn't matter how, or why, or in which way uh, they won, but they won, uh, they won the three points. Um, third point, I want to congratulate again, but this time is Mike Dean. I think uh, his performance was unbelievable. He came here with one objective, uh, the objective of making a, a fantastic performance, and he did that. Uh, and fourth, I think it's also fair. Uh, congratulations to Mike Riley, because he's the referee's boss. And uh, what they are doing during all season is, is fantastic, especially in the last couple of months, especially in matches involved, the teams that were in the in the title race is absolutely fantastic. And um, I also congratulate Mr. Mr. McNamee. Thank you. Mourinho show. it's a car. It's a car. No, no, no. it. How I feel. Yeah, but the day is coming. He's a greasy. But it's a a car. a car. It's a car. It's No car. It's No, no. no. No no Yo pienso que se no cuela en, rota, en Italia, favor, no cuela en España, no cuela en Inglaterra, no cuela. Pero en cualquier caso, joder, que alguien le... Y alguien el anime porque ¿Qué es Asamnderland. Sanderland? Sanderland. No saber porque Asamnderland. No saber. Ya he tenido todo, no pueda. El Damian dice, "¿No cuela lo que dice Mourinho?" No, no cuela, José, porque. En cambio, ¿apoyas? José, no cuela lo que dice que los pero eh, No cuela lo que dice Mourinho por nada. No, no si lo mismo. No, yo te digo Yo tengo te sí. lo cual lo que dice Mourinho es una cosa. Los árbitros benefician beneficia al Barça, verdad? Mentira. Sí, sí, sí, A veces, sí, a veces sí. Esto es un teatro, esto es un teatro, José. Defender lo que dice Mourinho y decir que es un caso. O sea, esto es un teatro y que tú defiendas. Tú eres de los pocos. Porque que defienda a Mureño y estás en tu derecho y yo lo respeto por eso espero un editorial mañana de ayuda y de apoyo a Mureño que son muy, muy seguidos tus editoriales espero uno de ayuda porque a este hombre mira, es lo mismo la misma escena que he visto en Italia la misma que he visto en España lo mismo que he visto en Inglaterra y eso es actuar y eso es mentira porque yo he visto partidos del de Chelsea que le han regalado partidos en, en, en la temporada de la Premier porque ahí dice no solo de este penalti habla de que el, el, el Sánchez está allí que creo que es inglés Entonces, yo no me creo una persecución al señor Mourinho Arrele. en concreto cada vez que pierde y tú haces un editorial cada vez que gana pues hay alguna vez cada vez que pierde porque ha podido perder sí. la, la, que yo ahí, la, ahí la me Premier League no los rivales están ahí no, yo no, ahora no podría decir, no, yo no, no podría decir. oye con la liga de Rafa no, sí, yo, no lo hacemos pero te lo digo yo lo digo. sobre los ingleses lo planteamos para lo la temporada tenemos. Que tenemos. Problema, sí. dice, ¿eh? que la es hay problema que siempre sea lo mismo es a ti no te parece un problema que este señor siempre diga lo mismo no no lo mismo porque aquí sale pero en estas partes cualquiera al que perjudican sale a la sala pero en este caso La ha visto todos lados. Ahora parece que Mourinho es el es único que raja cuando pierde. ¿no? Pero esta es la versión inglesa de por qué, por qué, De por qué. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es bueno. Sí, sí, sí, sí, Guardiola nunca habló de los árbitros. ¿Qué dice la prensa inglesa de eso? Solo habló Guardiola de los árbitros. Sí, ya, ya. Cuando empezó a perder. ¿Qué dice la prensa inglesa de eso? Sí, no, no, no, no he he todos los días. Yo, fechao, todas no, las veces. Eh, no es que cuando ganaba no. Cuando empezó a perder, Guardiola también habló. de los es Este librillo ya es muy sabido. este librillo ya no lo tengo para quejarse. De un fuera de juego, bien pitado. Bueno es? sí, Mirad la copa. No Cuando no sé que perdió que la primera vez. Que, eh, vez. que también... Que eh. sabemos o sea, sea, de qué va, de qué va, esto lo sabemos Por repetir una mentira eh. no es verdad. No sé ¿Qué, ¿Qué dice la prensa inglesa esto? Hombre que no. Aparte que hay que ver la Pinte, jugada, porque si aquí se dice que hay penalti en alguna cosa que se haya visto esta noche, pues igual hay que dejar claro que esa acción es penalti. La prensa... Que el fútbol son detalles. ¿La prensa inglesa qué dice? ¿Qué dice la prensa inglesa? Pues la verdad es que la prensa inglesa ha sido muy crítica con esa rueda de prensa de Mourinho y... ...también con la actuación de Rui Faría... ...vamos a ver... ...Daily Mirror... ...o Daily Mail... ...aquí está... ...dice... ...el inmaduro de Mourinho... ...debería de aprender cómo se pierde... ...Mike Dean, que era el árbitro... ...acertó al conceder penalti para el Sunderland... ...y la Federación Inglesa... ...tiene que castigar a Rui Faría... ...por, por comportamiento vergonzoso... ...y el Daily Mirror... ...también ha sido muy crítico... ...y... ...José Mourinho pierde la cabeza... ...Rui Faría pierde el sitio... ...pero adivinen qué... Es culpa de todos los demás. No comen, ¿qué dicen en Inglaterra? Sí, está de más esperante. No comen. Si es la me falta me que haría. No, ¿no? La, leche, no, no la falta que haría un chiringuito ahí en el Reino Unido. Uy. Oh, Vámonos bueno, todos oh, a la Bahía de oh, Webster, vale, oh, A rezar a la oh, Bahía oh, de Webster para, para, oh, para, para oh. que Muriño les pueda dar un entrevista. Y sí. hasta que el Times no le dio un palo. Ya, ya. Ahí por el Times. Por supuesto, Sunday Mirror el Times. El Mirror, el Daily Main Mirror. Bueno, tenemos, eh, a raíz de, de, de, de la, del debate que planteamos aquí, que era el gol de Bale, y por qué el Tata no derribó a Bale ¿no? en aquella acción. <risa> Bartra, Bartra. Cuando, no, no, Bartra fue otro debate que ya quedó anticuado en su momento. Eh, yo fui más allá y lanzamos ya el debate de por qué el Tata no paró a, a Bale. Eh, porque es verdad que estaba en la técnica y vimos la imagen, vamos a la del Tata primero. Bueno, el Tata, la, la jugada. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. ¿El Tata puede hacer algo ahí? Ahí sí ha pasado, el Tata ya ha pasado ahí. Pero bueno, ahora le veremos otra vez la, la acción. El Tata ya lo hemos pasado. Eh, ahí está el golazo de Bate, que hay que verlo 200 veces más porque le apetece siempre, ¿no? Eh, a ver si lo vemos Canchero no fue. Ah, ya. Pero ahí está. Ese es el momento. Ahí está. El, el Tata se aparta A ver si tenemos una toma que es buena A ver si tenemos 15.000 No ponemos ninguna buena Ahí Venga, bueno, por fin la tenemos ¿Esto qué es? Hostia, ¿qué, qué hacemos? Aquí me estáis mareando tú Hostia. A ver, esto es un vídeo A ver, eh, ponemos el sonido Lo quitamos ¿Qué queremos hacer ahora? Ahí está Estoy mareado Ahí eh, está Ponemos lo del Tata Bien La toma buena A ver si al final... Está preparado todo, ¿habéis dado cuenta? Venga, vamos, todo está preparado. Ahí está. Es el momento en el que el tata está y puede interrumpir el... No, el... Se aparta, ¿eh? Espero que Aguirre le tengáis colocado por lo menos bien. Sí. Venga, vamos a ver, Aguirre. Que, que, no que, no ha hace el unos que años, hecho, ¿eh? Eso a lo ha Hace no unos años Aguirre hizo exactamente esto. ¿Qué es el otro día? El otro día no. Martín lo en el leganés. No, hizo. hizo con el balón. Tocó el balón. El balón. Que que compongan la afición Ahí la pierna, la de Ahí está, pues esto desató todo <risa> Phillips Philips también, digo Philips hace mal ¿no? Si no, por Siendo. supuesto, todos hacen mal O sea, o sea responder a, a una agresión, a una patada Es tan malo como darla O sea, todos se equivocan, se equivocan equivoca Philips <risa> De una patada al rival eh. Ahí está, mira Aguirre eh. Mira Ahí, yo pregunto Jorge, tiene sentido la pregunta del Tata Eh, no Sí, muy bueno. ¿Qué le pasa a Aguirre? Bien, Jorge. Resto, es muy bueno, muy bueno. ¿Es bueno o no? Yo, muy muy, muy bueno, de, no de, de, de, de Bilardo, ¿eh? De, de, de Bilardo, de... No Fide. Eso, eso lo podía... No, ¿Se podía haber hecho, Jorge? ¿Con <risa> Bail? No. No sé. Valor, ni en una final del mundo se haría... No sé, no sé, no sé. Eso va. No, es Estamos que, es que no. Se el tata se aparta. El tata con quedarse no en su sitio ganado? molestaba a Abel, no, pero, pero se aparta. Pero, pero vamos a, vamos a, pero, pero vamos a hacer, por favor, un respeto a estos es fútboles, que vamos a hacer no, trampas. No, no, no. yo ocupes no. esa pregunta. No, no el tata se queda y retrasa a Abel, pero da un paso atrás. Pero pero que eso es bueno, vamos, vamos a, a criticar a eso, lo vamos a leer El tata, porque ha el Madrid. El tata haciendo lo que hizo Aguirre no hubiera a Abel. Porque sale para la grada Es pues lo que te iba a decir Tal y como está bien, retrasa, Y la potencia que retrasa, tiene se lo, se, lo lleva por delante, de <risas> se lo lleva por delante gemelo, Se lo lleva por delante Se lo lleva por delante Se lo lleva por delante Se lo lleva sin pierna Le viste el gemelo. Viste el gemelo. Pues entonces, sí. eh, ¿qué, ¿Qué otros entrenadores, Josep Han incidido ¿no? en, en una acción de juego? Eh, siempre es interesante de ver Y bucear un poquito eh, por, por las redes no, Para verlo ver, Venga, ver, nos ver. vamos hasta el número 8 El entrenador es Peckerman Lo recordaréis Estuvo oh. aquí en España en el Leganés Pero esto no lo hacen en el Leganés Vamos a verlo A ver si lo podemos observar. Es Muy con bien. Salomón Rondón. Y evita. Y se pone en medio para hacerse con la pelota. Y montar rápidamente la contra con sus futbolistas. Pero, pero fuera, eso sin sí eh. el balón en el juego. Sí, bueno, claro. pero intenta incidir en el juego. Para que eh, la pelota. Sí. Eh, pues se ponga en sí. movimiento de una manera más rápida, pero claro. Es correcto. Si fueron eh, de estos bueno, que hayan interrumpido bien. el juego. Hay bueno, dos. que la pelota para que saquen ah, rápido. Claro, bien. para que saquen rápido, ¿no? Incide en el juego. Colombia o Venezuela, ¿no? eso. Es. Exacto, era con Salomón Rondón. La escena y fijaros la cara con la que se queda Peckerman. Vamos hasta el número 7. Este es entrenador de balonmano y sí que ocurre en medio del transcurso del encuentro, fijaros. Ahí lo tenemos, con el círculo. La jugadora del equipo contrario se acerca y él aprovecha para tirar de la camisa. Ahí está, ahí está, buena, pero ahí está ¿qué está buena. haciendo usted? ¿Qué está pasando? Yo creo que Y otra son... vez, de la mano. No es por el juego. Yo no sé ¿eh? si es que ya le gustaba o, o quería. Sí, no, no le es. que... eh, gusta tirar de otro lado. ¿eh? ¿eh? Fijaros, <risa> <risa> la otra ya le dan con la mano. Oye, para allá, ah, de verdad, te lo digo en serio. <risa> bueno, la verdad es que ahí le veíamos al entrenador de Balomar intentando incidir en el juego. No despisto, Número 6 eh. de la lista. Pues antes veíamos el saque de banda que lo montaba rápido. Eh, en este caso era Peckerman. Pues ahora fijaros lo que hace Sandoval. Es un Atlético Madrid. Rayo Vallecano, mejor dicho Rayo Atlético de Madrid Quiere sacar rápidamente de banda al Atleti Quiere hacerlo Diego ¿Qué ha hecho Sandoval? ¿Se ha metido en algún lío? ¿Por qué le está echando la bronca a Mateu? ¿Por qué saluda Sandoval a Juanfran? Pues precisamente por esto Diego va por la bola, va a sacar Y ahí le <risa> intenta hacer el placaje Sandoval Fijaros, con cara incorporada también Muy. Intenta uh -huh. voleibol. Ahí está, ahí está Sandoval Un fenómeno Ojo. Cristiano apareció en portada ahí Muy buena bien. Venga, número 5 no si no de la lista ¿Y qué nos encontramos? Eh, pues eh, tampoco corta una jugada Pero sí que eh, no puede saltar un entrenador Al campo a celebrarlo Pero de esta manera además Fijaros, ha marcado gol Su equipo, el Rapid de Viena Y bueno, pues celebrando con los futbolistas El juego Incide en el juego, claro que sí Pero es que fijaros lo que hace al final Le echa la bronca al árbitro y le da un beso. <risa> bueno, mejor es. Aquí, ¿qué haces hace no. si te hacen esto? Sí, sí. sí. Como el reto Wilkinson. Sí. Devolvérselo. Venga, según me avanzando en la lista, en este caso, con Guardiola y con Cristiano Ronaldo. ¿O no? Bueno, ha habido un salto aquí, fijaros. este entrenador bueno, bueno. le llega un balón, lo volea y lo marca de esa manera sí, vaya, vaya, vaya. Y el partido lo acababan de parar en ese instante joder. pero es que claro, el balón llega al área técnica y pega esa impresionante volea creo y que para verlo lo cerebro, lo cerebro, lo y alucinar, es Stoikovic ah, claro. es en China es que y la gente claro, todo. se levanta y aplaude este sabe y iba, iba sin calidad estoy hombre, joder. es que fijaros, por favor joder, es un golazo eh. Joder. esto hay que verlo es Que nos el Mundial de, el de, Italia. Dos, sí. de ser puesto y analizado no Venga, seguimos avanzando. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Porque claro, si este área técnica ahora sí que nos encontramos con Guardiola y con Cristiano Ronaldo. ¿Lo recordaréis? Quería sacar rápido Cristiano. Guardiola Bal le quita el balón. Balón. Se lo quita para un lado Cristiano, empuja un poquitín. Pero es que el lío que se monta a través de esto sí, es sí, sí, sí. monumental. Se querían comer a Cristiano Ronaldo todos los futbolistas del FC Barcelona... Fijaros en el empujón, Pré, fijaros en cómo... Eh, Cristiano debo empujar, pero Guardiola no debe hacer eso. Guardiola le quita la pelota. No, no, no. Cristiano está generoso. <risas> Cristiano <risa> es el lío que Ríola se Ríola está monta. Está generoso. Se lo querían comer a Cristiano. Valdés llega desde la portería, me parece que un poco atacado. Es un equipo implicado con su entrenador, claro que pues sí, defendiéndole. Sí. no. Sí. El, el, el entrenador del equipo de Es el típico equipo que ha demostrado muchas veces, está que por todo por esto Martín. es estrategia. Venga, sí, el número uno de la lista... Venga. Pues Enrique Martín, ahí lo estabais viendo detrás... En un partido entre el Leganés y el Badajoz Se mete la punterita Y me caen 12 partidos Pero bueno, ahí queda la cosa está muy bueno. Año 1999, está, estadio de Butarque Esto es lo que sucedía 12 partidos para Enrique Martín Que se vea solo de verdad ¿eh? el jugador ¿eh? sí, no, Bueno, pero, Jorge, no. vamos con el pantalla. Vamos venga. Bueno, eh, comenzamos Tenemos sí. tres, tres aspectos fundamentales Yo creo que comenzamos con el, el, el día del perdón Yo creo que el, el Barcelona El Nou Camp mm representan un poco el perfil de lo que estábamos comentando y inclusive de la encuesta. Vamos a verlo, en busca del perdón. Y yo creo que hoy Leo Messi lo intentó con un asesor, a ver si, a ver si vamos directamente a las imágenes, yo creo que ha sido la clave observar, Leo lo intentó por aquí y por pasiva, ¿Eh? enfrenta, y sí, lo que estábamos comentando, que muy bien decía... Álvaro, la falta de precisión. Y aquí lo vemos nuevamente Iniesta, en su repertorio de movimientos, para mí fue el maestro y en la sala de operaciones, la conexión no fructifica fuera de juego. Vamos a verlo nuevamente a Leo, intenta comunicarse, recital de pase, pase espacio al espacio y la ocasión más clara del partido. Es decir, en el repertorio de movimientos, Leo lo intenta como pasador. Vamos a continuar, aquí lo estamos viendo nuevamente, observar este movimiento, la jugada que hemos visto por activa y por pasiva. Y aquí Leo falla lo inexplicable, es decir, le falta esa firura. Y creo que este es el documento, lo intenta, saca un disparo recto ¿eh? con la colaboración del portero y Leo marca nuevamente. Este dedo pulgar... Gana el perdón. Y vamos a la debilidad defensiva del Barça, que esto ya es común. Acción, por favor, vamos rápido para ver lo que significa este Barça que está en cuarentena. Nuevamente, este es el gran movimiento. A ver si la podíamos parar aquí. Observar cómo nuevamente una diagonal profunda rompe toda la pareja de centrales. Esto no es nuevo. ...el Barça nuevamente se ve la fragilidad... ...y aquí lo que comentábamos... ...observar a Bartra en el concepto de anticipación... ...queda Merced y desguarnicida el centro de la defensa... ...y aquí la jugada que pudo significar una catástrofe... ...no hubiera sido injusta... ...pero aquí Rico con la colaboración de Mascherano... ...impiden este movimiento lo que pudo ser... ...el empate a dos... ...cambiamos de escenario... ...y vamos a la horma del zapato... ...dos clones... Los estilos, estamos viviendo ya la Champions, yo creo que estamos ante el gran examen, observar acción por favor, vamos a ver dónde se va a desarrollar el partido, acción por favor observar la presión, esta jugada la gran batalla que vamos a ver Chelsea, Maurinho, Maurinho Simeone, Simeone Atlético está aquí, en la presión clave la batalla del medio campo, acción por favor, vamos a ver observar el atlético como recupera rápidamente está encima esto es lo que le puede pasar a la hueste de Mauriños en el Vicente Calderón acción por favor, vamos a verla observar esta jugada mirar acción por favor cuidado que Terry va a sufrir muchísimo y creo que esta es la jugada clave ...de la nada... De una, ...de una jugada lateral... ...prácticamente no tiene sentido... ...organización buena defensiva... ...este es el Elche... ...y observar cómo puede sorprenderlo... ...un pase interior... ...acción por favor... ...arranca el delantero letal... ...como en tromba... ...y aparece el portero... ...yo creo que estamos ante las claves... ...pero... ...paremos aquí por favor... ...porque si no no tengo tiempo para explicar... ...igualdad en la estrategia... ...en el barullo... ...esto es Mauriño... ...esto es el Cholo... Le ha dado puntos, lo puede coronar como campeón. Pero estamos en la misma acción. Vamos así, vamos a verlo. Aquí está la trampa. Este es de trampa, estos de vivos, observarlo. Y los de Mauriño no se quedan atrás. Acción, por favor. Pero paremos aquí. Observar cómo decide este partido. Observar lo que se va a encontrar la orma del zapato, el cholo. Acción, miremos cómo se decide un partido. Saque a la olla, peinada, y este es el asesino. Schuller, acción, por favor. Y deciden, y deciden el partido. Atención que aquí está la clave. El barullo, la estrategia. Y quería terminar. Resaca. Tengo un título. Y creo que ha habido un gran protagonista. Yo el otro día quizás me excedí. Hablando de celos. De egos. Pero este es el protagonista. Este señor ha pasado a la historia. Y cada vez que hablemos. No nos vamos a acordar el gol de cabeza de Cristiano. La historia se escribe con esto. Y la nueva historia del 2014, este señor la ha escrito con esto. Lo podemos disfrutar, por favor. Que nadie me entienda mal. Esto es el fútbol, así de cruel. Observarlo. Esto es para la historia. No el cabezazo. Esto es observar. Por activa y por pasiva. No sé cómo explicarlo. Dentro de 10 años recordaremos Esto. Esto es único. Lo hace el potro de Gales. ¡Cabalga, potro, cabalga, va música! ¡Cabalga! ¡Observa escucharlo! Esto es historia. Me merecía esta resaca. Esto se ha hablado en los bares. La gente no entiende qué ha pasado. La gente no me entendió el mensaje. La comparativa. Esto es una verdad. ¿Podemos verlo otra vez? Esto es en Liga. Quiero verlo. Quiero que la gente... Lo vea nuevamente Y acabo mi, mi exposición Ah bueno Ya lo hemos visto en el gol Que, que Bay le había hecho de puerta a puerta Veil la figura Bien Jorge Bien Jorge, bien, Jorge. Bravo bien. Bravo En Liga de delante partidos de hoy los están ahí Venga nos vamos. vemos Venga, Vamos a ver ya. O Esa quinta jornada la Liga de adelante En el día de hoy Empezamos por la victoria del Alcorcón En el último partido de la jornada Tres goles a uno Frente al Sabadell Efectivamente el golazo de Pacheco oh. Qué jugadores de oh. primera oh. visión bueno, Qué jugadores de primera división Pero ya desde el año pasado Ahí está, este está feo, el lío, el Penalti este era fuera área El 2-0 es de sí. Juli de penalti Penalti fuera al área El Alcorcón ya es decimosexto, 43 puntos Al Sabadell no, Recortaba Sabadell no era, para compensar, malo. De penalti también, gol de Aníbal El Sabadell, decimotercero, 47 Y el 3-1, otro golazo de Pacheco Que repetía de falta directa esta vez no, Bueno, sin jugar, ¿eh? sin no jugar. Jugar en Continuamos en la Romareda, victoria del Zaragoza en el último minuto ah, con ojo. gol en propia puerta. Fijaos sí, la crueldad. jugada de Montañés oh. y ahí con fortuna toca el palo incluso 1-0, 3 puntos de oro para el Zaragoza que es un décimo, 47 puntos el Jaén vigésimo en descenso, 40. Continuamos en el, en el Eliotoro Rodríguez López, eh? el Tenerife ha ganado 3-2 a Numancia, en 1-0 de Aridane. Arifes el es cuarto, playoff, 54 puntos cuarto, cuarto y el Barça de tercero O sea, es el primero el playoff, digamos Empataba en Numancia con gol de Sergi Enrich. Juanma, fijaos el golazo que va a hacer oh. aquí Después del centro de Julio Álvarez Uf, Uf, ¿cómo pero la pones, Julio? Precioso, eh sí, pero es que se puso por delante. Para el 1-2 Empataba para los tinerfeños Juanjo También con un buen gol, control dentro del área Y con la izquierda Muy bueno. oh. Muy buena, Y al final, cuatro minutos después, en el 79, Quique Rivero le iba a dar los tres puntos al Tenerife. Con un lanzamiento desde fuera del área, aquí le va a caer el rechace. En Numancia es decimocuarto 44 puntos. Y el Tenerife cuarto, ¿no? Cuarto, playoff, 54. Empate a cero entre Sporting y Murcia en el Molinón. Muy cuestionado Sandoval después de este partido. El... Esta buena ocasión del Murcia es la mejor, la Malonga, línea. el palo. Pues para la línea, ¿eh? y al Sporting le alunaron este gol de Lekic por mano previa aquí la mala cesión, se la lleva de rebote y vamos a ver la imagen la repetición, <coughs> ahí sí. el Sporting es octavo es que si no, la mano, 50 puntos Murcia no séptimo en playoff 51 recreativo 0 a la vez 2 en el nuevo colombino sorpresa. efectivamente, ¿Qué? sorpresa este es el 0-1, el gol de Manu García y el 0-2 del goleador de Viguera Fútbol, Siempre marca, bien, eh. Recreativo sexto, playoff, 51 puntos A la vez vigésimo primero en descenso, 38 Y acabamos con la victoria del líder, el Depor porque le mete 5 puntos a Leibar, que es segundo Ha ganado esta mañana en Mallorca por 3 goles a 0 socó, hacía de penalti el 0-1 El 0-2 es de Luisinho Mallorca décimo quinto, 44 Y el 0-3 de Borja en el minuto 66, después de esta buena contra... Oh, ¡Qué bonito! El pase de Amon, ¿eh? Ahí está, el deportivo es letal, que eh, pone tierra de por medio ya en la liga adelante. Me alegro por Borca. Borca bastón. Bueno, proto Williamson, Nacho, los ganadores son. Venga. Venga, cinco ganadores de una Hydro 5. Primero, tanto de arrancar Messi. Oh, Segundo, bueno, eh. a Rey muerto... Rey repuesto, mejor dicho iba a decir, Rey repuesto ¿Y eso es por qué? Bueno, ¿Se puede interpretar por la vuelta de Messi o porque Cristiano mm, Estaba lesionado y parece que se recupera? Yo creo que en los dos por sentidos Messi, que el tema de hoy ¿no? el, el, primero, de Messi. el primero No sabemos Bueno, pero, pero, pero todavía queda más de momento bueno, Está así. bien pero, ver, no. Cristiano de resurrección Porque está a puntito de <ríe> resucitar Está ¿eh? mentira. Messi vuelve a las andadas. Porque ha hecho un buen partido, no porque haya ido andando. Está muy bien. Pero está mal, Muy Tiene el doble sentido. Y luego el otro es... ¿Domingo de Resurrección? Por Messi. Se pregunta. Por Messi. Claro, por Messi. Messi vuelve a las andadas. también, ¿eh? A las Messi, puntillo. Messi vuelve a las andadas. Parece que ha gustado bastante. Es definitivo. Messi vuelve a las andadas. Titulas elchiringuitojuanes.com. Todos tenéis HidroFight de las portadas de mañana y luego Irene As abre con Cristiano y a, Cristiano aprieta para llegar Ancelotti cambiar el sistema con el portugués ante el Bayern, del 4-4-2 de la final de Copa a un 4-3-3 sinisco ayer, ayer se presentó al entrenamiento voluntario eh, marca Pep Zadillas la obsesión de Guardiola para Cristiano y Abel Sport, aquí está Messi resucita y engancha al equipo, a la Liga Mundo Deportivo remontada para creer. El, la razón, el suplemento de la razón es sí o sí con Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de hoy. Sí o sí. Esta es, ¿vale? Además con la colaboración de varios de los comentaristas del Chiringuito. Estoy yo con la contra, ¿vale? Se Messi. Todo el equipo del Chiringuito. Parte del equipo del Chiringuito. También aquí se podéis leer, Lo podéis leer parece la contra eh, y el chiringuito de Juanes.com ya tenemos la página imagino con el titular de Messi el reto Wilkinson exacto Josep abrimos con el titular ganador Messi vuelve a las andadas ahí está estamos ya empezando a hacer el, la composición de momento está Messi solo pero habrá más imagino no en las imágenes iremos vamos haciendo la... <risa> poco a poco, poco a, a poco. Ir, poco eso. a poco, no está mal, ¿eh? La rapidez de conseguir el titular ya ha puesto ahí. Irene, vámonos. Venga, hablando de Cristiano, dice un espectador mejor de suplente por si las cosas se ponen difíciles y otros. Sin embargo, dice que el partido del miércoles es uno de los más importantes de todo el año. Así que titular, sin duda. Y el último, Josep, hablando de Mourinho, dice no, si al final la prensa española va a quedar como blandita después de cómo le atizan los medios ingleses. Ay, cómo ah. está la prensa. En In Inglaterra. ¿Ha resucitado Messi? Es la, la pregunta que hacemos. resultado? ¿Cuál es? A ver. El 83,42% opina que no ha resucitado. Y el 16,58% que sí. Que sí. Tiene el vale. Que tiene el Ahí está la ¿Tiene el mérito. de Mérite, dice Bueno, mañana, si queréis, a las 3 de la tarde estamos en Juanes, a las 6. ¿eh? Vale. Y luego a las 12 aquí. Mañana? A mañana. Voy al gato 3500 de Sandals patrocina este espacio.